Es miércoles 20 de julio... ...las temperaturas bajarán ligeramente... ...pero solo un grado... ...según la previsión de Vicente Bordonado... ...tenemos en estos momentos... ...23,6 según la estación meteorológica de -Elche, ...y se espera una máxima de 32 grados... ...las críticas por la falta de previsión... ...para las fiestas patronales de este año... ...continúan cayéndole a la concejal Mariola Galeana... ...ayer la Asociación de Hostelería de Elche... Le explicaban en un comunicado a la Edil que necesitan saber la programación para poder organizarse, para asegurarse las ventas en los días que más facturan y más partidos políticos critican que se tenga que pagar este año por algunos conciertos en la barraca popular. Hoy en nuestra tertulia de los miércoles hablaremos de lo que está ocurriendo en fiestas. Además, entrevistaremos en el programa al nuevo presidente de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, el profesor de Derecho Carlos Pérez, y conoceremos al régulo que acaba de nombrar la Asociación de Pobladores para estas fiestas. Hoy. Es un día que pasó a la historia. Se cumplen 53 años de la llegada del hombre a la Luna. Se dio ese pequeño paso sobre la Luna, pero que se convirtió en un gran hito para toda la humanidad. Fly me to the moon. Let me play among the stars. let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore you are all i long for all i worship and adore in other words please be true in other words i love you Let me sing forevermore Pues bien, con la voz de Fran Sinatra... ...hemos comenzado el programa La Glorieta... ...y el Ayuntamiento, al igual que hicieron los astronautas... ...hace 53 años sobre la Luna... ...está dando esos pequeños pasos... ...para proteger el patrimonio histórico, cultural... ...arquitectónico de esta ciudad... ...el Pleno de este mes modificará el Plan General... ...para proteger los baños árabes del Mercado Central... ...y los refugios de la Guerra Civil... ...además se ha pedido una subvención a la Consellería de Cultura para la Conservación del Yacimiento del Castillar en la Sierra del Pantano. También hoy en nuestro sumario recogemos como noticia destacada esa campaña de protector del misterio que ayer el patronato la presentó en la Casa de la Festa. Gracias a las ayudas de los protectores de los ilicitanos, este año las personas con discapacidad auditiva o movilidad reducida podrán asistir gratis a las representaciones de la festa. Y lo hemos dicho al principio, continúan las críticas a la gestión de la concejal Mario Lagaliana los hosteleros denuncian la falta de previsión para las fiestas de agosto. Y el Elche Club de Fútbol afronta esta misma tarde, en el Pinatar Arena, su segundo partido amistoso contra el Villarreal B, con la recuperación ya del jugador Lucas Boyé Y Omar Mascarey ha declarado que su objetivo es mejorar los resultados de la temporada anterior, La Glorieta con Rosmary Alonso. Pues comenzamos cuando pasan seis minutos de las siete de la mañana con nuestro relato informativo de este miércoles 20 de julio y comenzamos hablando de urbanismo porque eh, avanza la concejalía en la protección del entorno del mercado central y del yacimiento del Castellar de la Morera. La comisión de pleno aprobó esta misma semana la modificación del plan general para incluir ...a los baños árabes de la Vila Murada y los refugios de la guerra... ...en el catálogo de edificios protegidos como bienes de relevancia local... ...la concejal Ana Arabi también anunció que han pedido a la Consillería ...una subvención para la protección y conservación del Castellar de la Morera... ...declarado este yacimiento como BIC, Bien de Interés Cultural... ...y así mejorar el entorno... ...y musealizar restos arqueológicos de este yacimiento... ...y poner en valor su edificio más emblemático... ...en el entorno del pantano... ...se trata de uno de los primeros asentamientos... ...de los musulmanes cuando comenzaron... ...a conquistar, a poblar... ...esta península... ...escuchamos a Ana Arábit... ...la Comisión de Urbanismo... ...ha dictaminado favorablemente... ...la inclusión de los baños árabes de la Vila Murada y de los refugios 3B y 3C que se conservan en el entorno del antiguo Mercado Central en el catálogo de protecciones de nuestra ciudad, y ello como paso previo a su aprobación en el Pleno del próximo lunes y su remisión a Consellería para su aprobación definitiva. Además, se ha informado a los miembros de la Comisión de que el Ayuntamiento de Elche ha solicitado a Consellería de Cultura una subvención para la consolidación y puesta en valor del yacimiento del Castellar de la Morera. Pues sí, de pues, sí, eh, Perona si nos está atención. hablando en estos momentos eh, de la crónica que viene a continuación... ...porque nos hemos trasladado al aeropuerto de Elche con ella. Allí, ayer, se inauguró, se abrió un nuevo punto de información al turista... ...con el objetivo de dar una mejor atención a los visitantes en un verano... ...en el que las cifras de turistas se van asemejando a las de antes de la pandemia... Ahora volvemos a escuchar a Yanire con esa crónica. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues sí, el aeropuerto ya cuenta con el servicio de atención al turista a las 24 horas. Concretamente, en la terminal de llegadas es donde se ha instalado o más bien reformado esa nueva oficina de turismo. En ella se pueden escanear códigos QR, también solicitar folletos físicos, pero la gran novedad es un panel que está a disposición de los turistas las 24 horas del día y a través de él se puede solicitar información sobre los horarios de los diferentes transportes o de los hoteles cercanos e incluso conocer cuáles serán los próximos eventos que se celebrarán en la zona. Y se puede remitir toda esa información a tu teléfono móvil a través del correo electrónico. Además dispone del modo webcam con el que el nuevo visitante puede conectar con otra parte del municipio para ver por ejemplo en qué estado se encuentra el oleaje o la masificación de una playa en concreto. Escuchamos ahora a Carles Molina, el edil de turismo, que nos ha dado más detalles sobre este nuevo punto que pretende mejorar la atención a los visitantes que llegan a nuestro municipio. En lo que estamos fomentando muchísimo es que este punto también nos va a servir, es en que encuentren a Elche como un lugar de experiencias, que es lo que estamos trabajando desde Visit Elche, el Elche Experience, o pues sea, un sitio cuando llegues a Elche saber qué hacer, saber qué experiencias vivir. En el aeropuerto, desde luego, es un punto estratégico de llegada. Además, como veis, está situado en un enclave perfecto, o sea, todos, toda la gente que llega, que llega a este aeropuerto Alicante-Elche, Miguel Hernández pasa por aquí, tiene, va a tener información 24 horas al día, va a tener también información del destino, de otros destinos también, de Costa Blanca, Turisme y Comunidad Valenciana, y también estará, como no, como no Elche o Asim Mediterráneo como destino. Pues en esa apertura del nuevo punto de información en el aeropuerto estuvo el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, al que se le preguntó por la implantación de la tasa turística que aprobó hace unos días el Grupo Socialista y que ha comenzado ya a tramitarse ...en Les Corts. Colomer rechaza su implantación y aseguró que hoy mismo, este miércoles... ...se conocerá el informe que encargó a la Universidad de Alicante... ...con el fin de tener argumentos sólidos para no grabar con esta tasa... ...la recuperación del sector turístico. Mañana presentamos un informe que nuestro departamento encargó... ...a la Universidad de Alicante... ...que es una universidad que disfruta del prestigio... ...la reputación, la especialización en materia turística... ...para abastecer, ¿no? cumpliendo con un... ...entiendo un deber institucional y social que teníamos... ...y que tenemos de abastecer, por así decir... ...o de aportar al imaginario colectivo, al debate... ...a los actores, a los stakeholders... ...a los que participen en esta reflexión... ...en el momento en el que, minuto y resultado... ...las Cortes Valencianas han estimado... A tramitar, iniciar los trámites de esta proposición de ley, pues abastecer el debate de, de argumentos de solvencia académica. Creo que eso es importante. También es importante conocer las cifras del aeropuerto de Elche... ...porque son los mejores indicadores para la recuperación del turismo. Y junio fue un buen mes, así nos lo afirmó ayer la directora Laura Navarro. Se registraron cerca de 9.000 vuelos y los 6 millones de viajeros también. Está a un 10%, como ya dijimos, de recuperar las cifras alcanzadas... En 2019, el tráfico de turistas nacionales durante el primer semestre del año ya está cerca de recuperarse al 100%, y mercados como el inglés, según afirma Laura Navarro, directora del aeropuerto, está costando más de recuperar, aunque Navarro prevé un verano de normalidad muy semejante al de antes de la pandemia, aunque sigue mirando con incertidumbre hacia el futuro. ...todos lo hacemos. Es verdad que costó un poquito... ...el mercado inglés, por ejemplo... ...que sabéis que es un 40% de nuestro, de nuestro pasajero... ...es el que más está costando en recuperar... Estamos, ...os he hablado del 90% del aeropuerto... ...el 80% de recuperación del inglés... ...pero las ocupaciones de, de los vuelos ingleses... ...están al 90% y, 90 y un poquito por cien. ...eso son, son ocupaciones de prepandemia total... ...entonces sí que se ve... ...que la gente tiene ganas de, de venir... ...la gente tiene ganas, es verdad que han sido dos años poco ese efecto rebote, diría yo, de venir y de gastar, sí que se está viendo. ¿Cuánto nos va a durar? Pues ojalá sea ya mucho, pero ahí sí que no... Bueno, pues es, es incierto, el futuro es un poquito más incierto. Pues las fiestas son un motor clave para la recuperación del sector, pero la improvisación no ayuda a avanzar en los negocios. Desde la Asociación de Hostelería de Elche han criticado la falta de planificación por parte de la concejalía para las fiestas de este año. La asociación en un comunicado ha criticado la falta de previsión para las fiestas, lo que dicen genera inquietud porque no tienen información que les permita a bares, restaurantes y discotecas organizarse de cara a los días que más facturan en agosto. El colectivo tiene la sensación de falta de preparación y piden información inmediata acerca de horarios, instalación de barras, ampliación de espacios para dar servicios, música... ...o cortes de calle... ...los hosteleros... ...dadas las fechas... ...piden que se les facilite... En cuanto antes... ...esa información... ...para organizar sus servicios... ...en los que tienen puestas... ...todas las expectativas... ...después de dos años sin ellas... ...y a la concejal de fiestas... ...le llueven las críticas... ...por su gestión... ...ya que a estas alturas... ...está contratando por la vía de urgencia... ...algunos servicios esenciales... ...ya lo dijimos... ...como el lanzamiento del Ani del Alba... ...o el montaje de las barracas populares... ...los hosteleros no son los únicos... ...también los grupos de la oposición... ...han cuestionado su gestión... ...y le han pedido explicaciones... ...y ayer lo hizo Podemos... Eh, ...esta formación política... ...ha reprochado a Galeana... ...que se tenga que pagar... ...para acceder a algunos de los conciertos... ...en las barracas populares... ...además de criticar que faltan mujeres... ...entre los artistas que vienen a las barracas populares este año. Artistas como Melendi, Juan Magán o Loquillo, entre otros. También solo se han programado los conciertos de Ana Mena y Belén Aguilera. El resto son hombres. En este sentido proponen visibilizar a grupos locales, valencianos o artistas jóvenes que están haciéndose un hueco en la industria. Escuchamos al portavoz de Podemos, Moisés García. A su vez, hemos recogido diversas quejas de entes festeros y empresas de la hostelería licitana, que señalan un retraso claro en la concesión de espacios, permisos y atención por parte de la Concejalía, entre otras cosas. También señalan que está en vilo la celebración de las fiestas en nuestro municipio por estos motivos, a lo que se le añade la tramitación por vía de urgencia y hasta cuatro licitaciones, lo que demuestra que la Concejalía llega tarde. Asimismo, pediremos la comparecencia de la señora Galeana, para que dé las explicaciones pertinentes sobre los motivos reales que han llevado a lo que diversos entes festeros califican de desastre. Desde nuestra formación somos conscientes de que el Che merece más. Y ayer, la concejal de fiestas, Mariola Galeana, se defendió de las críticas, respondiendo que el ayuntamiento ha subvencionado parte de las entradas de artistas que han puesto como condición tocar si se paga por verlos. Galeana ha defendido que con la subvención del ayuntamiento, los ilicitanos podrán pagar precios más reducidos para ver artistas como Melendi o Juan Magán, cuyos conciertos suelen costar el doble. Vamos a escuchar sus explicaciones a las críticas por el precio ...de las entradas en las barracas. ¿Qué pasa? Que este tipo de artistas... Eh, no, ...no admiten un gratuito... ...es decir, Alejandro Sanz, por ponerte un ejemplo... ...Melendi, que es otro ejemplo que tenemos... ...Manu Carrasco y un largo etcétera... ...esos artistas de ese nivel... ...no aceptan cantar eh, gratuitamente... ...¿por qué? Porque pa para ellos tienen un código que es... ...que si en el resto de España, por ejemplo... ...o internacionalmente... ...cobran eh, una entrada, sería una discriminación... ...entre unos y otros... ...y luego también sus representantes... Eh, ...pues tampoco lo ven viable... ...por tanto lo que hemos intentado... ...es conseguir artistas de un renombre... ...para la ciudadanía de Elche... ...y qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Elche... ...pues en lugar de pagar por Melendi... ...como en otras ciudades, 45 euros... ...pues en Elche, por tan solo 20 euros... ...se puede haber a un artista de ese nivel... Y seguimos con más festas. El patronato del Misteri DELTS presentó ayer la campaña Protector del Misteri en la Casa de la Festa. Actualmente son 224 protectores ya y gracias a ellos, a sus aportaciones económicas, este año las personas con discapacidad podrán asistir de manera gratuita a las representaciones, según nos contaron ayer en la rueda de prensa, donde estuvo nuestra compañera Marta Pérez. Nos trae la siguiente crónica. Buenos días. Buenos días, Ross. Sí, ayer en la Casa de la Festa presentaron la campaña Protector del Misteri, una iniciativa que se ha puesto en marcha con el objetivo de ampliar los recursos con las donaciones de particulares. Con estas aportaciones se ayudará a la protección y mantenimiento de las representaciones, ayudas que han conseguido que este año personas con discapacidad auditiva o movilidad reducida puedan acceder a la representación de forma gratuita. A través de este proyecto, cualquier persona puede convertirse en protector del Misteri con el pago de una cuota de 40 euros al año o 20 euros en el caso de los menores de 16 años. Además, tendrán una serie de ventajas en cuanto a descuentos, objetos y servicios. De este modo, para inscribirse como protector, basta con rellenar el formulario de la propia página web del Misteri. Pues escuchamos ahora al presidente del patronato del Misteri, Francisco Borja. Agradecidos al constatar en la respuesta de los protectores que existe un verdadero sentimiento, no podía ser de otra manera, de pertenencia a la fiesta y por ello un afán por mantenerla, conservarla y protegerla. Gracias a esas aportaciones obtenidas podemos anunciar, por ejemplo, que uno de los objetivos que planteamos inicialmente se llevará a cabo. Antes no se podía. Las personas con disfunción auditiva o sensorial o movilidad reducida podrán asistir de una forma totalmente gratuita a las próximas representaciones del MisteriDat. Y ayer la concejal de participación ciudadana, Puri Vives, recordó que ya está abierto el plazo para participar en el sorteo de las localidades para la tribuna municipal de las fiestas, desde donde ver las entradas pues, de moros y cristianos, la embajada, la charanga o el propio misterio, las representaciones. La inscripción estará abierta hasta el 29 de julio y el sorteo se va a realizar el 1 de agosto. Escuchamos a la Edil dando más detalles. La inscripción comenzará hoy, 19 de julio hasta las 23.59 del 29 de julio, ambos inclusive. Para poder participar podrán inscribirse todas aquellas personas que estén empadronadas en el municipio y sean mayores de 16 años. Para ello tendrán que entrar en la página web del ayuntamiento www.elche.es en el área de participación ciudadana y pinchar en el apartado de fiestas participativas. El sorteo será el próximo día 1 de agosto. Aquellas personas que resulten agraciadas se les comunicará por correo electrónico. Y el Partido Popular ha pedido la ampliación de los puntos violetas a las pedanías. La concejal Loli Serna propuso que se amplíen en espacios de ocio y que no se habiliten exclusivamente durante las fiestas patronales, sino que se aumente a los fines de semana durante el resto del año en las distintas pedanías. Proponemos al equipo de gobierno que se intensifique y se amplíe el protocolo específico que existe para la prevención de abusos sexuales en los recintos festeros y espacios de ocio. Además, que se haga este protocolo también para las pedanías y en todos los fines de semana del resto del año. Y además, también solicitamos una ampliación de los puntos violeta. También ayer, desde el Partido Popular, la concejal Elena Bonet denunciaba que aún quedan varios colegios públicos en Elche con fibrocemento en sus cubiertas y lamenta que la Consejería no haya actuado. En estos momentos se está retirando el fibrocemento del Colegio Público Baiz Ha llegado el verano y el fibrocemento no se retira del Colegio La Alcudia, del Colegio Sánchez-Warner y del Colegio Miguel de Cervantes. La semana pasada, este grupo interpeló en el Consejo Escolar Municipal a la concejal de Educación. La respuesta es que, lamentablemente, este verano no se va a retirar y que esperarían a ver si en Navidad. No puede ser que todavía este elemento peligroso que afecta a la salud de los alumnos y del resto de la comunidad educativa siga en estos colegios. Y Ciudadanos presentó la primera de las mociones que llevará al pleno de este mes, del próximo lunes, con la que reclama que se haga un homenaje permanente a las víctimas del terrorismo. La portavoz, Eva Crisol, pide reemplazar el nombre de la actual calle Ernesto Che Guevara por víctimas del terrorismo. Crisol afirma que es hora de hacer un homenaje y sacar a las víctimas del terrorismo y sacar del callejero del Che al Che Guevara, al que califica de criminal y asesino. Con esta moción lo que pretendemos es que se elimine del callejero el nombre de un criminal homófobo y se homenajee con el cambio a todas las víctimas del terrorismo independientemente del grupo criminal que haya cometido esos crímenes. Hace unos días homenajeábamos el 25 aniversario del, del crimen de de Miguel Ángel Blanco y lo que pretendemos es que ese homenaje sea permanente, pero no solo para él, sino para todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Y qué mejor manera que eliminando de nuestro callejero a aquellas personas que no deberían de ser recordadas, ya que lo único que han hecho ha sido ser criminales, homófobos y en defender en modo, en modo alguno a los derechos y libertades de las personas, sino todo lo contrario. Y ayer se entregó el premio cortometraje sobre derechos humanos... ...en el Festival de Cine Independiente... ...la primera vez que el certamen cuenta con esta categoría... ...y cuyo premio subvenciona, paga el Ayuntamiento. La ganadora del premio ha sido la directora de cine Itzasso Díaz... ...quien participó en una mesa redonda... ...donde se puso de relieve su documental sobre el aborto en El Salvador. La escuchamos. Eh, a veces pensamos que esto está muy lejos... ...que sucede en contextos muy lejanos eh, y en Europa tenemos ejemplos... ...Malta, por ejemplo, es un país donde tampoco se puede abortar... ...no hay ninguna excepción, Andorra tiene una, Mónaco tiene otra, Polonia tiene otra... ...en Irlanda se despenalizó en 2018 y, eh, por referéndum popular... ...con lo que creo que es importante que nos concienciemos que estas, eh, estos derechos... ...que hemos ganado las mujeres con respecto a la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos... Eh, estar en riesgo constante y tenemos que bueno, no bajar la guardia y estar muy, muy atentas. Y además, el Festival Internacional de Cine presenta esta mañana de 10 a 2 la Mesa Redonda Nuevas Fronteras, creando series de éxito en Instagram. En el evento se proyectará la segunda temporada de la webserie Chicos, a lo que seguirá un coloquio con su directora Marta Vazgo y un taller para hablar de su experiencia y recorrido a la hora de crear ficción en redes sociales. También continúan por la noche a partir de las 9 y media las proyecciones en el Art del Chocolater y en la playa de Arenales. Y ayer la concejal de Cultura, Margantón, presentó la programación de barrios y pedanías, donde el teatro, la magia y las actuaciones musicales son las protagonistas de estas representaciones artísticas que tendrán lugar desde este mes y hasta diciembre. La Edil Margantón ha señalado que participarán más de 20 grupos artísticos y las entradas serán gratuitas hasta completar aforo. Con esta programación se apuesta por descentralizar la oferta cultural en el municipio que al final esta programación se hace para todos y si a mí me gusta la, la programación de, la, de las vallas o de la olla, pues, pues ¿por qué no? Pues puede ser un, un plan de, de una tarde ir a, a la pedanía que a mí me gusta eh, viendo, pues, eh, la oferta de esa tarde. Con lo cual, al final, toda la programación de las pedanías, de la ciudad, de los espacios escénicos o de las salas expositivas está a disposición de todos los ciudadanos y cuando aunamos toda la ...la programación nos damos cuenta de que el julio por ejemplo... ...es un mes plagado de festivales. Y terminamos contándoles que la pasada madrugada... ...más de un vecino del Raval se despertó sobresaltado... ...por el volteo de las campanas de San Juan, de la iglesia de San Juan... ...un fallo informático en el ordenador que controla el campanario... ...provocó que no pararan de sonar desde las cinco menos cuarto de la mañana... ...los vecinos llamaron a la policía y finalmente... Sobre las 7 el sacristán de la parroquia accedió al templo para desconectar el sistema. Algunos vecinos tiraron de ironía en las redes sociales para compensar el madrugón. Durante todo el día de ayer, los técnicos del programa informático que controlan las campanas estuvieron preparándolo y hasta que consigan ajustarlo, el campanario estará mudo, por lo que esta noche quizás hayan podido dormir más tranquilos en el Raval si el calor no les ha molestado mucho.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 Hasta 3.000 euros de descuento al cortamotor concesionario San John. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Queda un minuto para llegar a las siete y media de la mañana y es momento de la información deportiva. Nuestro compañero José Antonio González nos cuenta cómo está preparándose el Elche Club de Fútbol de cara al segundo encuentro amistoso de la pretemporada que se disputa esta misma tarde. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. El Elche Club de Fútbol afronta este miércoles por la tarde el segundo test de pretemporada. Lo hará en Pinatar arena a partir de las 7 ante el Villarreal B. Antes, la plantilla entrena en sesión matinal sobre el césped del 10 y borra. Esta tarde se espera ya el debut en pretemporada de Lucas Boyé, que ha regresado a la dinámica grupal esta semana tras superar sus molestias físicas. De cara al nuevo curso, ha hablado por primera vez el último en renovar Omar Mascarell, que será frangiverde hasta 2025... ...y que se marca como objetivo... ...superar los números del pasado curso. Pues yo creo que lo primero de todo... ...tiene que intentar ser mejorar el... Eh, ...lo que hicimos el año pasado ¿no? Al final paso trabajamos... ...para mejorar el día a día y... Y para mí la clave está en mejorar eh, lo que hicimos el año pasado Teniendo claro que la salvación es lo más importante Conseguirla lo antes posible Sobre el mercado, Bragarnik sigue sin mover ficha Y en el apartado de salidas, el mirandés insiste en hacerse con la cesión de Salinas Que sigue a prueba como competencia de Mojica Además, Josema cuenta con el interés de varios equipos de segunda Por cierto, respecto a la campaña de abonos Ya van más de 11.000 renovaciones Además, en la página polideportiva Dos apuntes, las guerreras del club Balonmano el... Ya conocen a su primer rival en la European Cup. Se trata del conjunto serbio ZRK Naisa Nis. La eliminatoria se jugará a doble partido en el mes de octubre. Y el Juventud Delge de ya ha recibido la notificación oficial para que su primer equipo femenino pueda participar la próxima campaña en la primera división de fútbol sala. Hasta luego. La Glorieta.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 Y cuando pasa un minuto de las siete y media, antes de la previsión meteorológica de nuestro hombre del tiempo, de Vicente Bordonado, vamos con la música que hemos seleccionado. Hoy es un día especial, ha pasado a la historia, 20 de julio, porque hace 53 años el hombre pisó la luna. Y en esa época, cuando se consiguió que ese pequeño paso del hombre se convirtiese en un gran hito para la humanidad, sonaba... ...en todo el mundo, pues una de las bandas de rock estadounidenses... ...más importantes y populares de la historia... ...la Creedence... ...y este es uno de sus temas más... Eh, ...los preferidos por muchos de sus fans... ...y de, su, de sus seguidores que todavía recuerdan esta banda... En Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Can Delch. Muy buen día, continúa el calor, aunque hoy retrocede un poco la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante las últimas jornadas y esto se va a traducir en un ligero descenso de las temperaturas diurnas noche tropical la que hemos tenido, sobre todo aquí en la ciudad de Elche en la estación meteorológica de Telaes, las temperaturas no han bajado de los 24 grados temperaturas más llevaderas en el sur del Candeels Matola, Derramador, Valverde, 19 grados 24 grados en Torrellano, Santa Pola, 22 en la Marina, la Altet, en la Valla, una mínima de 23 grados. Hoy la jornada estará marcada por el predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía, viento flojo de componente este, de largo recorrido sobre la superficie marina. Alcanzaremos temperaturas más bajas que las de ayer, máximas en torno a los 33 grados aquí en la ciudad, en buena parte del territorio no pasaremos de los 34-35 grados. Mañana jueves más de lo mismo, cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos, viento flojo de componente este a partir de mediodía. Viernes, sábado, domingo irá avanzando la masa de aire tropical continental para garantizar el ascenso de las temperaturas. Para el viernes 34 grados, el sábado rozaremos los 35 y el domingo podríamos alcanzar los 36 grados. En Ribera Salud.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 Pues esta canción de la pegatina suele ser, bueno, casi se ha convertido en un himno para la Asociación de Pobladores, un ente festero que se ha ganado un hueco en la programación de nuestras fiestas patronales por los años que lleva instalando su ágora Eliquitana en el parque municipal, con las representaciones del teatro clásico en la rotonda del parque, en su repertorio figura también el dramaturgo Aristófanes, que no ha caído en el olvido por la fama que alcanzó sus comedias, que siguen estando muy vigentes porque solían ser una protesta contra las guerras, de ahí que una de las comedias de pobladores más veces, que más veces ha representado ha sido Lisístrata, los pobladores ya han dado un primer paso para estas fiestas tan especiales que se recuperan Después de dos años de parón por la pandemia, han presentado en redes sociales uno de sus cargos más relevantes, el régulo, que ha recaído este año sobre Sergio Molto. Y hoy queremos conocer un poco más eh, sobre Sergio. Muy buenos días, Sergio. Muy buenas. He dicho, he empezado eh, esta presentación hablando de la pegatina. ¿Por qué se ha convertido en un himno este lloverá y lloveré? Pues básicamente porque es la primera canción que solemos poner cuando enchufamos la manguera para que la gente se divierta allí con nosotros. ¿Regáis a la gente? Sí, eh, tenemos una manguera que a cada cierta hora, más o menos, sacamos la manguera para mojar a la gente y hacemos una, nuestra fiesta del agua. El Ágora siempre lo soléis hacer un día después del pregón. Este año el pregón es el 5 de agosto. ¿Va a haber más días de Ágora o cómo, cómo lo vais a hacer? Desgraciadamente, todo esto nos pilló de improviso y nosotros ya teníamos nuestra programación hecha. O sea, nosotros inauguraremos el día 8, como siempre, cumpliendo con nuestra programación. Ah, que ni siquiera sabíais vosotros que este año se iban a adelantar las fiestas. No, nos pilló de improviso. ¿Qué es el régulo? El régulo, yo, para mí, es el mayor cargo que puede aspirar, eh, por ejemplo, en mi asociación, lo que es en cualquier poblador. ...y representar a los socios en, en las fiestas... ...y en cualquier otro evento. ¿Es el cargo más relevante? ¿Hay más cargos dentro de pobladores? A ver, en la parte de la Junta Directiva... ...tenemos nuestro abanderado... ...este año es abanderada... ...y junto a mí tengo mi corte... ...tengo a, a mis dos guerreros y mis dos sacerdotisas. ¿Y qué hace un régulo? ¿Qué tienes que hacer? Eh, lo que he dicho, yo voy representando a mi ente festero a las fiestas, participaré en actos e intentaré que la gente allí en el Ágora participe con nosotros en nuestros juegos, en nuestras actividades y en cualquier otra cosa que pueda hacer. ¿En qué actos participas? ¿En los tuyos, en los de pobladores, en otros entes, como invitado, en los del ayuntamiento? Sí, sí, yo participo en cualquier eh, actividad que me cualquier otra asociación o en Puente cestero nos invite, yo voy a ir a representarles y, y todo lo que ves en todas las actividades que pueda hacer mi asociación. Bien, pues vamos a conocer un poco más. ¿Es la primera vez que te, que te nombran Régulo? ¿Lo ha sido en años anteriores? ¿Y qué vinculación tienes con la asociación? Sí, es, es el primer año. No recuerdo si han habido otros que hayan repetido. De hecho, yo vengo de ser... Eh, el abanderado, el último abanderado. pero como no, Y esto de la pandemia, que no se pudo cambiar, básicamente eso, no, no se ha repetido cargo y sí, esta es la primera vez que lo soy. O sea, te, te nombraron abanderado y no pudiste... Eh, fue en el año 2019. ¿Pudiste ser abanderado de ese año, pero ya no 2020? Oh. Claro, 2020 no se pudo cambiar abanderado y hasta este año, durante todo este tiempo de la pandemia, mmm, tanto Carmina, que fue el anterior... Regulo del IQUER. Y yo que fui la van a enviar algo, pues no hemos podido cambiar, no hemos podido suceder el cargo a alguien. O sea, que este cargo lo ocupa tanto un hombre como una mujer. ¿Puede ser régulo o regula? A ver, desgraciadamente en esa época no habían régulos. Lo que pasa que nosotros quisimos hacer el cambio drástico y hacer, venga, vamos a hacer que, que por una vez sea una mujer y, y que muchos años más también lo puedan ser. Y quedamos el cargo de dama del IQUER. Sobre todo si representáis obras como Lisístrata, obras también muy feministas. Sí, que de hecho este año repetimos también por, del mismo autor, de Aristófanes. Tenemos una obra que se llama La Asamblea de Mujeres, que más o menos va por ese camino. Y antes de ser régulo, ¿has sido abanderado? ¿Y qué más? ¿Qué más mmm, trabajos has hecho para la Asociación de Pobladores? ¿Tú eres actor de algunas de las representaciones? Sí. Eh... Desde que soy polador he participado en, todas las, en todos los espectáculos. De hecho, este es el primer año que dirijo una obra de teatro y también participo en los dos espectáculos. Ah, pues háblanos de los espectáculos. Que, aparte de Lisístrata, ¿qué vais a traer las noches de agosto a la rotonda del Parque Municipal? Pues este, este año Lisístrata no, no la hacemos. Eh, hacemos la Asamblea de Mujeres, que es del mismo escritor, de Aristófanes, y ese es el día 8, día 9 hacemos una obra que, hicien, que hicimos por primera vez cuando entré en Pobladores, que fue en 2014, que se llama Los Farsantes, y al día siguiente hacemos una obra de Los Figurantes. ¿Y qué obra es la que tú diriges? Eh, la Asamblea de Mujeres. En cuanto, esto es en cuanto a las representaciones, se llevan a cabo por la noche, durante el día eh, que eh, vosotros... ¿Os habéis caracterizado en estos últimos años en la programación infantil? ¿Siempre habéis apostado por actividades? ¿Vais a continuar? Sí, por supuesto. Tenemos nuestras actividades de infantiles, marionetas, contacuentos, eh, gincanas y, además, vamos a tener varias sorpresas más que no podemos revelar todavía. Claro, porque el Ágora es una ciudad que vosotros rememoráis, eh, la representáis con distintos elementos, la llenáis de actividad de agua, de fiesta, pero también se pueden degustar la gastronomía típica ilicitana. ¿Qué días entonces son los que va a funcionar el Ágora? ¿Del 8 de agosto hasta qué día vais a estar abiertos? Estaremos hasta el 14. ¿Y cuál es el horario? El horario es de, creo que abrimos a las 11 de la mañana hasta las 2 de la noche. ¿Y qué pasa en la Nid del Alba? Eh, ¿Cerráis para el 13 de agosto? ¿Es la única noche que cerráis? Eh, no, no cerramos. A ver, durante la Nid del Alba, como la, el Ayuntamiento cierra lo que es toda la zona del parque para que nadie entre, nosotros nos quedamos más o menos allí para ver bien el espectáculo y en cuanto acabe la Nid del Alba eh, volvemos a abrir. Bien, pues ¿qué significa para ti ser de pobladores? Para mí, pues descubrí una familia más. ¿Cómo es la familia de pobladores? Como cualquier otra familia, todos tenemos lo nuestro, pero vamos, eh, estamos muy unidos, cada vez que hacemos cualquier convivencia vamos todos en piña, vamos a una y nos apoyamos en todo. ¿Ha pasado factura la pandemia? ¿Sois menos que hace dos años o sois más? Pues yo creo que se ha igualado la cosa. Sí que, hay, por ejemplo, hay gente que se lo ha dejado, pero nos han entrado gente nueva y estamos muy contentos, la verdad, con eso. ¿Las fiestas de agosto representan un gran reto o el Belén viviente de pobladores? Porque vosotros estáis prácticamente tanto en verano como en invierno en cualquier manifestación cultural y festera. Sí, yo creo que cualquier ágora o Belén viviente, cualquier actividad que hagamos es un reto porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Viniendo ahora de la pandemia no sabemos cómo va a ser este Agora. Vosotros compagináis vuestro trabajo, todos trabajáis en Pobladores. ¿Os queda tiempo? Uf, eso, es, eso ya es difícil, compaginar el trabajo con todo lo que hacemos. Pero sí, ten, sacamos tiempo de donde sea para hacerlo todo. ¿Tú como regulo, en, de, ¿en qué sector te encuentras trabajando? Pues estoy, yo trabajo en Gijona y lo que tarda en llegar de Gijona a Elche, vamos, es, son 45 minutos y llegar... Ponerme a hacer cosas, volverme loco. Pues esto dice mucho. Eh, es difícil cuando entras a pobladores a abandonar. Eh, dice mucho, engancha bastante pobladores. Sí, sí. Y sí, viendo la, ¿cómo decirlo? la amistad que tenemos todos allí, te das cuenta de, de que es eso. Esto es una gran familia, no te quieres ir y siempre quieres estar aquí con todos, pasándotelo bien y haciendo cosas. Pues como gobernante de los pobladores, como régulo, anima a la población. Tienes la oportunidad en esta entrevista de animar a la población a que participe en, vuestro, en vuestra ágora. Porque vosotros venís un poco a recordar a la población cuáles fueron nuestros antepasados, nuestras civilizaciones pasadas. Así que te dejo que termines con ese mensaje de llamamiento para los ilicitanos para que participen en el ágora. Acudan a vuestro recinto. Yo espero que el pueblo licitano venga con nosotros, nos apoye y disfrute junto con nosotros durante estas fiestas que seguramente serán inolvidables porque volver de la pandemia necesitamos divertirnos, despejarnos la mente, olvidarlo todo y disfrutar. Y allí seguro que lo conseguirán. ¿El recinto seguirá estando en la rotonda? Sí, por supuesto. Pues el mensaje está dicho. Gracias y felicidades por el cargo. Muchas gracias. TV No creas tú que no que ya no me di cuenta que ya no podrá ser que no podrá ser aunque yo esté de vuelta yo veray jovenes La glorieta con Rosmar Alonso.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 Pues cuando quedan cuatro minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana vamos a recordar la crónica deportiva. Lo que nos está contando José Antonio González desde las siete y media nos ha dicho que hoy el Elche Club de Fútbol se prepara para disputar su segundo amistoso de la pretemporada. Muy buenos días José Antonio.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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 8. en punto de la mañana. Tenemos 24 con un grado de temperatura. Bordonado acaba de decirnos que alcanzaremos los 33 grados como máxima, un grado menos que ayer y las críticas por la falta de prisión para las fiestas de este año continúan cayéndole a la concejal Mariola Galeana. Ayer la Asociación de Hostelería le explicaba a la Edil que necesitan saber la programación para poder organizarse con el fin de asegurarse las ventas en los días que más facturan del año y más partidos políticos también critican que se tenga que pagar este año por algunos de los conciertos de la barraca popular. Hoy en nuestra tertulia de los miércoles en la tercera hora del programa La Glorieta sobre las 9 y 20 de la mañana hablaremos de lo que está ocurriendo en fiestas. Además, entrevistaremos a las 9 menos cuarto aproximadamente al nuevo presidente de la Orquesta Sinfónica, Ciudad de Elche, el profesor de Derecho Carlos Pérez. Y acabamos de conocer al regulo de este año de los pobladores. Sergio Molto en la entrevista. Pues con el cambio de sintonía nosotros comenzamos de nuevo el relato informativo comentándoles que el Ayuntamiento avanza en la protección del entorno del Mercado Central y del yacimiento del Castellar de la Morera. La Comisión ha aprobado esta misma semana la modificación del Plan General para incluir a los baños árabes de la Vila Murada y a los refugios de la Guerra Civil en el catálogo de edificios protegidos como bienes de relevancia local. La concejal de Urbanismo, Ana Arabit, también anunció ayer que han solicitado a la Consellería de Cultura una subvención para la protección y conservación del Castellar declarado como BIC, Bien de Interés Cultural, y así mejorar el entorno y musealizar restos arqueológicos de este yacimiento, como poner en valor su edificio, los restos que quedan de él, más emblemático en el entorno del pantano. Se trata de uno de los primeros asentamientos de los musulmanes cuando comenzaron a llegar a esta península. Escuchamos a la Edil de Urbanismo. La Comisión de Urbanismo ha dictaminado favorablemente la inclusión de los baños árabes de la Vila Murada,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 Y a continuación, Yanire Perona, nuestra compañera, nos va a explicar de qué forma se inauguró ese ayer en el aeropuerto de Elche ese nuevo punto de información turística. Muy buenos días, Yanire.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 Pues a la apertura de esta nueva oficina en el aeropuerto del Che... ...acudió ayer el secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer... ...al que se le preguntó por la implantación de la tasa turística... ...que ha comenzado ya a tramitarse en las Cortes. Colomer rechaza su implantación y aseguró que hoy mismo se va a conocer... ...el informe que han encargado a la Universidad de Alicante... ...con el fin de tener argumentos sólidos para no grabar con esta tasa... ...la recuperación del sector.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 También estuvo en la apertura de ese nuevo punto de información turística del aeropuerto la directora del mismo, Laura Navarro, y nos dio las cifras porque son los mejores indicadores para saber si se está recuperando el sector, y junio fue...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 Para eso es una certeza, para la economía del sector, pero la improvisación no ayuda a avanzar en los negocios. Desde la Asociación de Hostelería han criticado la falta de planificación por parte de la Concejalía de Fiestas. La Asociación de Hostelería de Elche en un comunicado,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 Pues a la concejal de fiestas le llueven las críticas... ...por su gestión por todas partes... ...ya que a estas alturas está contratando... ...por la vía de urgencia algunos servicios esenciales... ...como el lanzamiento de la NID del Alba... ...o el montaje de las barracas... ...esto ya lo publicamos hace unos días... ...pues bien, los hosteleros no son los únicos... ...los grupos de la, opos de la oposición también han cuestionado su gestión... ...y le han pedido explicaciones... ...y ayer lo hizo Podemos... ...esta formación morada ha reprochado a Galeana... ...que se tenga que pagar para acceder a algunos de los conciertos... Y que además faltan mujeres entre los artistas que vienen a las barracas populares. Y es que solo se han programado los conciertos de Ana Mena y Belén Aguilera. El resto son hombres. Escuchamos a Moisés García de Podemos. A su vez, hemos recogido diversas quejas de entes festeros y empresas de la hostelería licitana. Que señalan un retraso claro en la concesión de espacios, permisos...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 Desde nuestra formación somos conscientes de que Elche merece más. Bien, pues la concejal tendrá que dar muchas explicaciones en el pleno del lunes a todas las quejas por esa falta de previsión, pero ayer mismo en rueda de prensa dio explicaciones sobre por qué se han puesto eh, las entradas eh, de cobro, de pago, en las barracas populares por primera vez. Dijo Mariola Galeana que... El Ayuntamiento está subvencionando parte de esas entradas de artistas que han puesto como condición tocar si se paga para verlos. La escuchamos.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 Y seguimos hablando de fiestas. En esta ocasión nos trasladamos a la Casa de la Fiesta porque allí el patronato del Misteri presentó la campaña de protector del Misteri. Actualmente son ya 224 protectores. Es una noticia que nos cuenta hoy nuestra compañera Marta Pérez. Buenos días.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 Pues también desde el Partido Popular, la concejal Elena Bonet denunció ayer que aún quieren varios colegios públicos en Elche con fibrocemento en sus cubiertas y lamenta que la consellería no haya actuado todavía. En estos momentos se está retirando el fibrocemento del colegio público Bais Vinalopó. Ha llegado el verano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 Y el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado ya su primera de las mociones que llevará al Pleno del lunes. Con esa moción reclama que se haga un homenaje permanente a las víctimas del terrorismo. La portavoz de Ciudadanos, Eva Quisol, pide reemplazar el nombre de la actual calle Ernesto Che Guevara por víctimas de terrorismo. Asegura que el Che Guevara es un criminal y un asesino. Con esta moción lo que pretendemos es que se elimine del callejero el nombre de un criminal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 Y hablamos del Festival de Cine Independiente que continúan las proyecciones por las noches en el Lord del Chocolateri en la playa de Arenales y también sus actividades. Ayer mismo se otorgó el premio Cortometraje sobre Derechos Humanos, la primera vez que el certamen cuenta con esta categoría y cuyo premio paga la Concejalía de Cooperación, el Ayuntamiento. La ganadora de esta primera edición ha sido la directora de Cine Itzazo Díaz.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 Ya ayer, la concejal de Cultura presentó la programación de barrios y pedanías, donde el teatro, la magia y las actuaciones musicales serán las protagonistas de estas representaciones artísticas que tendrán lugar desde este mes y hasta diciembre. La edil del área, Margantón, ha señalado que participarán más de 20 grupos artísticos y las entradas serán gratuitas hasta completar aforo. Con esta programación se apuesta por descentralizar la oferta cultural en el municipio.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 Y la empresa IWES de Elche ha aportado 2.000 euros al proyecto de la Enciclopedia Virtual de la Ciudad Elche.me de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, dirigida por el historiador Miguel Ors. Esta aportación contribuye a seguir con el trabajo iniciado hace 13 años por la Cátedra para recoger biografías de los ciudadanos de Elche, imágenes históricas, filmaciones, monografías o documentos. El objetivo es alcanzar 10.000 biografías y 50.000 imágenes ...relacionadas con la ciudad de Elche... ...en definitiva es conseguir un gran archivo digital... ...sobre la memoria de esta ciudad.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 ayer los técnicos del programa informático estuvieron pues intentando resolver esta avería y ajustar pero mientras no se consiga el campanario de san juan estará mudo por lo que quizá esta noche también eh, esta pasada noche también hayan podido dormir más tranquilos los vecinos del raval si el calor no se lo ha impedido La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Like Glasur. Por seguridad y para llevar, desechables ecológicos. En glasur.es ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás.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 8 y 23 minutos de la mañana y antes de la crónica deportiva y de la meteorológica vamos con la música porque uno de los conciertos que se han programado para la barraca popular es, lo hemos dicho, los de Ana Maina y Abraham Mateo, ambos se han juntado para lanzar este año el Quiero Decirte, vamos a ver cómo suena. Recuperarte. la nandora recuperaste la casa Pues así suena la canción de Abraham Mateo y de Ana Mena. Ambos estarán en agosto en la barraca popular que se ha montado en. El, o que se va a montar en el aparcamiento de la universidad. Nosotros continuamos y lo hacemos con la crónica deportiva. Vamos a dar paso a José Antonio González que nos va a contar cómo el Elche Club de Fútbol se prepara para disputar su segundo encuentro amistoso de la pretemporada. Muy buenos días, José Antonio.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 Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroen Marcos Automoción. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelch.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 El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños, Avenida Alicante 109, Elche. La Glorieta con Rosmari Alonso 8 y 34 minutos de la mañana vamos a conectar con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta como cada mañana. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo está el tráfico en estos momentos? Bueno, pues nos encontramos eh, con la mañana, una mañana con tráfico bastante fluido en las principales vías de la ciudad. Es algo más denso en, la, en los accesos a la ciudad y dentro del núcleo urbano encontramos una mayor circulación en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante... ...y el con tráfico con dificultades... ...por obras en Pedro Juan Pepiñán... ...y Puente de la Generalitat... ...el tráfico es denso en filas de fora... ...y retenciones al final de Federico García Lorca... ...con avenida de Alcalde Ramón Pastor... ...mucha atención a las colas... ...que se puedan producir en los accesos a las rotondas... ...y mucha precaución también en las zonas escolares... ...donde algunos colegios continúan con actividades de verano... ...en cuanto a cortes de calle... Durante todo este mes eh, habrán reservas de estacionamiento y cortes en las calles Doctor Caro y Teodoro Llorente por trabajos en el Colegio Valle La calle Antonio Antonasencio continúa cortada por obras desde Basados Moros. Y por último recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir con los límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones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 Pues acabamos, eh, cuando son las 8 y 36 minutos, acabamos de abrir, de desplegar eh, todas las portadas de los eh, diarios nacionales. Vamos a leer algunos de los más importantes y todos coinciden en señalar la noticia de ayer del día, la noticia política, una nueva dimisión, la de Dolores Delgado, la fiscal general, El País. Vamos a ver cómo recoge cada uno eh, esta dimisión. Dolores Delgado, renuncio porque tengo el cuerpo roto. ...así lo entrecomillan... ...la fiscal general zarandeada por la derecha... ...deja el puesto por enfermedad... ...el gobierno elige a Álvaro García... ...fiscal del caso Prestige... ...y mano derecha de Delgado... ...y el Partido Popular... ...pues ataca al sustituto... ...que desmontó la teoría de Feijóo... ...sobre incendios en Galicia... Otro de los titulares eh, es la fotografía que trae en portada, la de Putin con Rusia, Irán y Turquía por la integridad territorial de Siria. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin de Turquía, Erdogan y de Irán, Raisi, pues mostraron ayer su sintonía en una cumbre en Teherán. Los tres se comprometieron con la unidad e integridad territorial de Siria. Otro de los titulares es que el país alcanza por primera vez los 40 grados, para lo que no está preparado. Las autoridades llaman a reducir la actividad. El calor bate récords en Reino Unido y detiene los trenes. Es la ola de calor como está ahora arrasando a Europa y a países como Reino Unido que no están nada acostumbrados ...a estos 40 grados de temperatura... ...también recoge otros titulares... ...en titulares eh, que Sánchez busca recuperar... ...a referentes del PSOE en la cúpula... ...el presidente convoca de urgencia... ...al Comité Federal para el sábado... ...y Ana Gabriel se entrega al Supremo... ...tras cuatro años huida en Suiza... ...la exdiputada de la CUP... ...procesada por desobediencia por el procés... ...compareció ayer por tanto voluntariamente... ...ante el Tribunal Supremo... ...el ABC... ABC recoge precisamente una fotografía del sustituto de Dolores Delgado en una especie de acto de partido en Galicia del PSOE. Dolores Delgado renuncia y deja paso a otro fiscal afín al PSOE, ese es el titular que lleva ABC. Su sustituto le podrá facilitar un puesto clave en el organigrama del Ministerio Público hasta que se jubile y García Ortiz, ...era su número dos... ...y garantiza la continuidad de un mandato marcado... ...por la polémica... ...y otro de los titulares es que hay nerviosismo... ...en el Partido Socialista ante el Comité Federal... ...sorpresa convocado por... ...Pedro Sánchez... ...el mundo... ...veamos el mundo... ...recoge otra fotografía... La fo ...de la de los vecinos evacuados por... ...los municipios de los municipios... ...afectados por los incendios de Zamora... ...que siguen arrasando hectáreas... ...lo que se nos ha quemado es el corazón... ...así recoge en el testimonio de uno de esos afectados... ...el mundo recorre la zona cero del incendio en Zamora... ...y nos muestra la devastación del fuego... ...y en cuanto a Dolores Delgado... ...pues este periódico dice que Sánchez releva a Delgado... ...por su brazo armado en la Fiscalía... La fiscal general del Estado renuncia al cargo alegando motivos de salud. La sustituye en el puesto Álvaro García Ortiz, que ha sido su fontanero en todas las polémicas de la institución. Y otros de los asuntos que recoge el mundo es que Europa se blinda ante un corte de gas ruso, del gas ruso, y plantea paradas en las empresas. Y la razón también recoge la dimisión de la fiscal general y una fotografía de la ministra de Justicia, Pilar Job, ayer en Monclea, da, Moncloa dando las explicaciones. Delgado deja la Fiscalía General tras un mandato de polémicas. Después de casi dos años y medio en el cargo, renuncia por motivos de salud y reivindica su gestión y también recoge la misma fotografía que eh, otros en sobre la cumbre de ayer en Teherán, entre los líderes rusos, Irán y, y Turquía. Bien, pues estas son las portadas principales de los eh, diarios nacionales. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Cine, playa y palmeras.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 Esta sinfonía, la número 5 de Beethoven, dicen que es una de las piezas más preferidas para tocar por parte de las orquestas sinfónicas. Pues bien, Carlos Pérez acaba de hacerse cargo de la Orquesta Sinfónica de Elche como presidente, tomando así el relevo de Manuel Rodríguez, quien fue el alcalde de Elche a finales de los 80 y principios de los 90, y fue durante su mandato municipal precisamente cuando nació la OSCE. Hoy, más de tres décadas después, queremos conocer al hombre que hay detrás de este cargo, Carlos Pérez, porque tiene una gran responsabilidad que esta orquesta sinfónica continúe otros años más con esa actividad cultural a través de la música clásica. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rosmario? Supongo que hay muchas piezas, usted no, evidentemente no es el director de la OSCE, pero prácticamente como presidente se convierte como una especie de gerente. Bueno, podemos decir que algo así, desde luego sí, pues, pero en cuestión musical solo soy un aficionado. Pues como buen aficionado, la, no, la, la sinfonía número 5, la que he elegido para presentar este, esta entrevista, ¿es la, ¿es la adecuada? ¿Es la que hubiera elegido usted? Por supuesto, porque además eh, Beethoven dijo de esa sinfonía que sus cinco compases iniciales, esas cinco notas con las que se inicia la sinfonía, eran como una llamada del destino a tu puerta. O sea que el destino está llamando a la puerta de la orquesta, desde luego. ¿Cómo, eh, ¿Qué puerta es la que abrió? ¿Cuándo le llamó a la Orquesta Sinfónica de Elche a su puerta? Pues eh, la orquesta de Elche llamó a mi puerta porque soy un aficionado a la música, es mi principal hobby, mi principal afición, y porque además pues, soy de Elche y soy aficionado a la orquesta. Esta orquesta nació hace 35 años, como has dicho tú en la presentación, de la mano de Manuel Rodríguez, que fue su principal impulsor y que es a día de hoy todavía el presidente de la orquesta, ahora estamos haciendo el relevo, y eh, va a ser, le voy a pedir que sea el presidente honorario de la orquesta, porque a él le tenemos que agradecer estos 35 años de vida, que como cualquiera se puede imaginar, pues en una ciudad como Elche es todo un logro que una eh, entidad de este tipo dure 35 años seguidos. Y solo con apoyos, el de este año, ustedes acaban de recibir 60.000 euros del Ayuntamiento. ¿Es quizá la aportación económica la más abultada de las recibidas hasta el momento? Sí, lo que pasa es que eh, el Ayuntamiento ha tenido siempre un convenio con la orquesta durante estos 35 años. De hecho, la orquesta nació en el seno del Ayuntamiento del Che cuando Manuel Rodríguez era alcalde y durante estos 35 años ha tenido muchas ayudas del Ayuntamiento de Elche, muy importantes. Ahora los tiempos son difíciles y tenemos menos ayudas que hace otros años. Y, de hecho, eh, parte de mi gestión va a consistir en tratar de recabar ingresos para la orquesta para que pueda subsistir por lo menos 35 años más. Porque en estos momentos necesitamos urgente y gravemente... ...una inyección económica para poder seguir adelante. Pues de eso vamos a hablar inmediatamente... ...pero antes vamos con lo que he dicho al principio... ...quiero saber quién hay detrás de su nombre... ...de Carlos Pérez, ¿quién es usted? Eh, ¿Qué formación tiene? ¿En qué trabaja? ¿En qué, eh, porque sabemos que es un amante de la música clásica... ...por amor eh, está en este cargo... ...pero ¿qué formación tiene? Bueno, pues eh, yo soy abogado... ...desde hace más de 30 años he estado en varios bufetes de abogados, eh, ahora tengo el mío propio, también soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y como digo, eh, desde el punto de vista de afición, pues mi principal afición es la música clásica, yo ya tengo 62 años, y respecto a la persona que hay detrás, es muy poco interesante, soy un hombre casado y tengo tres hijos ya mayores. ¿Qué es lo que más le gusta de él, uh, Podría decir muchas cosas, pero eh, tengo que decir una especialmente, y es la cesta, el misterio. Como ilicitano, como cristiano, como amante de la música y del arte, y como defensor de nuestra lengua valenciana, pues para mí el misterio reúne todas esas cosas en una sola. ¿la música del misterio algún día la podrá interpretar una orquesta sinfónica como la que está dirigiendo? Bueno, no soy el más indicado seguramente para decir eso, pero sí es verdad que ha habido muchas transcripciones de algunos fragmentos de la festa para orquestas. Recuerdo algunos que ha dirigido concretamente Jordi Sabay, eh, han hecho otros, estoy hablando de memoria, alguna orquesta francesa y también... ...creo que es el Grupo Esperión 20 ...y por supuesto la capella de Mistres de Malencia... Pero, ...pero hombre, es muy difícil transcribir... ...para una orquesta sinfónica... ...una pieza eh, de la cesta... Eh, ...yo me imagino que debe ser algo técnicamente muy difícil... ...no lo sé sinceramente. Pues Carlos, ya lo conocemos muy bien... ...usted está enganchado a la cultura y a la docencia... ...universitaria... ...eso es muy importante... ...¿la OSCE se va a acercar a las universidades? Pues es uno de mis empeños... ...precisamente... ...estoy al habla con, con... la universidad a la que pertenezco... ...con la Universidad Miguel Hernández... ...para hacer algún tipo de convenio... Eh, ...que tenga varias vertientes... ...una de ellas poder acercar... ...a los estudiantes universitarios... ...a, las, a los conciertos... ...que la orquesta de Elche de una manera económica, porque ya sabemos que los estudiantes no están precisamente muy bollantes de bolsillo, y también voy a intentar este acercamiento eh, con, la otra, con la otra universidad de Elche, con el CEU, eh, y si fuera posible también con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que como todo el mundo sabe tiene su segundo centro más importante de España en Elche. Sería muy importante, ahí tenemos los jóvenes, una generación que podría engancharse a la orquesta sinfónica Ciudad porque ¿qué perfil es el abonado de, de la orquesta en estos momentos? ¿Qué perfil tienen ustedes de abonado? Pues eh, afortunadamente hay de todo, hay desde personas mayores que tienen tiempo libre para asistir a conciertos, hay puros aficionados a la música, gente a la que le gusta Simplemente, ¿por qué no? Asistir a un buen concierto. Y últimamente es verdad que estamos recibiendo gente joven en los conciertos, en el último concierto que se dio, que se repitió, tanto en el Gran Teatro del Che como en una iglesia de Crevillent, como en el auditorio de Lada, en Alicante, donde la orquesta dirigida por Migne Aignat dirigió, entre otras piezas, eh, la música incidental completa del sueño de una noche de verano de Mendelssohn, pues la verdad es que tuvimos mucha gente joven y la verdad es que eso es algo muy esperanzador no solo para la orquesta sino para la música en general. De algo se tiene que notar esos conciertos didácticos que vienen incluidos en, ese, en esa aportación municipal de 60.000 euros que tienen que realizar y que siempre han realizado para acercar la música clásica de una forma pedagógica y didáctica a los colegios e institutos. Y sí, es. Precisamente en, estos, en estas semanas de verano estamos aprovechando para eh, llegar a un convenio específico con el Ayuntamiento de Elche que se puede hacer extensivo a otros ayuntamientos de la región para eh, acercar la orquesta a los muchachos de los colegios y los institutos mediante la asistencia a unos ensayos didácticos especiales en los que los profesores de la orquesta y el director pues van explicando a los jóvenes todos los pormenores de la composición y también de los instrumentos de la orquesta, de la forma de tocar, etc. Han sido muy interesantes y esperamos que lo sigan siendo en el futuro. Sí, esos ensayos a puerta abierta continuarán, pero no solo para los escolares. Cualquier persona como yo podría acudir a los ensayos de forma gratuita pues no lo hemos pensado, sinceramente, Rosmari, pero creo que me acabas de dar una idea muy interesante que voy a, a plantear al equipo directivo de la orquesta, que es quien debe tomar pues, eh, las decisiones en este tipo de asuntos, pero me parece una idea francamente interesante, sí. Así conocemos y entendemos un poquitín más que hay detrás de la batuta y que hay detrás también de las composiciones musicales, porque supongo que el director eh, tiene que incentivar a los músicos y explicarles un poco de qué va esa pieza y, y, y qué tenía en la cabeza el compositor para, para crearla. Pero al margen, como no tenemos mucho tiempo y hay muchos asuntos también que abordar, eh, Carlos Pérez, quería preguntarle qué pasa con las giras. ¿La OSCE algún día se va de gira ¿O se irá de gira? ¿Saldrá de Elche? ¿O está saliendo de Elche? De la OSCE tiene muchas invitaciones para ir de gira porque, por desgracia, en Elche a veces no recordamos que tenemos una extraordinaria orquesta sinfónica y que es un mérito muy grande que una ciudad como Elche la tenga y que haya sobrevivido 35 años. Piensa Rosmari que es en tiempo la segunda orquesta de la comunidad valenciana la segunda más antigua que existe todavía. Claro que tenemos invitaciones para dar giras. Hemos tenido invitaciones desde varias ciudades de España, desde algunas ciudades de Centro Europa. El problema es que una orquesta como la nuestra no tiene fondos suficientes para hacer una gira de ese tipo. Eh, piensa que mover un mínimo de 70 o 75 personas en aviones, que además... ...necesitan un equipaje especial... ...porque ya te puedes imaginar... ...que meter en un avión... ...violonchelos, bajos... ...trombones, tubas... ...requieren, son unos equipajes especiales... ...que incluso en algunas ocasiones... ...necesitan asientos extra... ...en el propio avión... ...que no pueden viajar... Eh, en la, ...más que en la cabina... ...algunos de esos instrumentos... ...pues claro, el costo de todo eso es tremendo... ...precisamente para este verano teníamos la posibilidad de hacer alguna gira y, por desgracia, por razones económicas, no va a ser posible. Por ese motivo, estamos ahora mismo eh, pues en varios proyectos para, para solicitar ayuda, no solo a las administraciones públicas, sino también a los particulares. Carlos, oyéndole, tengo que preocuparme. Eh, están ustedes en números rojos, porque ha comenzado diciendo que ha asumido las riendas porque están en una situación grave económicamente. ¿Por qué? grave. Pues mira, eh, para empezar, porque tenemos muy poca ayuda pública, eh, simplemente te voy a poner un ejemplo, Rosmary. Una orquesta mucho más joven que la nuestra, como puede ser la orquesta que hay en Alicante, la Orquesta de Lada, tiene un presupuesto que le da la Diputación de Alicante de tres millones y medio anuales de euros. ...una orquesta como la nuestra... ...sin embargo, no tiene más que una ayuda pública... ...de 60.000 euros... ...que nos da el ayuntamiento de hecho... ...creo que no hace falta... ...explicar mucho más... Eh, ...además, se da una circunstancia... ...la orquesta se fundó hace 35 años... ...en aquellos momentos... ...la forma jurídica que tenían este tipo de entidades... ...era la de una asociación... ...inscrita en el registro de asociaciones... ...de interés cultural... ...hoy en día, esto no es eficiente ni económica, ni financiera, ni sobre todo desde el punto de vista de recibir ayudas. Entonces estamos transformando esa asociación en una fundación para que los particulares que quieran donar dinero a la orquesta, que quieran sponsorizar la orquesta y que, que quieran participar en esta orquesta puedan hacerlo y puedan desgrabarse fiscalmente eh, ese dinero que aporten a la orquesta. Y además estamos hablando con varias administraciones públicas más, con la Diputación de Alicante, con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y con la Generalitat Valenciana, para tratar de obtener fondos y poder competir como mínimo con igualdad de oportunidades con orquestas que son eh, incluso pues, no tan buenas como la nuestra, hay que decirlo claramente. Pues tiene un reto muy importante. Ojalá lo consiga el de garantizar eh, todas estas ayudas y eh, conseguir del pueblo de Elche pues, lo que ahora mismo el patronato del misterio quiere conseguir: protectores de la cesta, porque no protectores de la OSCE. Carlos sí, Pérez. Vamos precisamente, además, yo estoy seguro, porque ya he hablado con muchos empresarios y profesionales y aficionados de la música en Elche. Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del pueblo de Elche, porque yo conozco a mis paisanos y sé cómo valoramos lo nuestro. Ahora solo tenemos que demostrarlo. Y mantenerlo. Eh, la última pregunta. ¿Tienen, eh, es verdad que no tienen suficientes eh, apoyos públicos, económicos, pero ¿tienen suficientes músicos? Porque ese es otro de los problemas. ¿O oh, el Conservatorio de Música de Elche está funcionando bien? Sí, por supuesto, y tenemos además un plantel de profesores extraordinarios. Tenemos un plantel profesional que hace que nuestra orquesta tenga un nivel fuera de lo común. Solo le digo una cosa, en las publicaciones que se han hecho periódicas del registro del Libro de Oro de la Música en España, Somos la única orquesta de la provincia de Alicante que figura en él, junto con orquestas de primerísimo nivel nacional, como la Orquesta Nacional de España, como la Orquesta de Valencia, como las dos orquestas que hay en Barcelona, la del Liceo y la OCDE, eh, como la Orquesta de Radio Televisión Española. En fin, estamos, francamente, tenemos, podemos decir con mucho orgullo que en el tenemos una de las mejores orquestas de España. Y hay que decirlo muy alto y muy claro. Y tenemos entre todos que tratar de que no se pierda esta maravilla. Pues con, con, ese, deseo, con ese deseo nos quedamos. Gracias. Muchas gracias. La glorieta con Rosmarie Alonso. Like Tick, tac, tic. -tac.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 ...hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera y última hora del programa... ...La Glorieta de este miércoles 20 de julio... ...las temperaturas eh, en estos momentos... ...son de 26,3 grados... ...tendremos una máxima de 32 según Vicente Bordonado... ...así que ligeramente bajan las temperaturas... ...en esta jornada del 20 de julio... ...donde se recuerda que hace 53 años... ...el hombre pisó las lunas, la luna... La luna. ...y pasito a pasito es lo que está haciendo el Ayuntamiento también... ...para avanzar en la protección de su patrimonio... ...pero también tenemos que hablar de las fiestas... ...lo haremos en unos minutos en nuestra tertulia... ...con el periodista Sacramento, Alve Al Sacramento Alvear... ...y con Juan Antonio Marín... ...eso será a las 9 y 20 después de la crónica... ...informativa de este relato... ...donde las críticas por la falta de previsión... ...para las fiestas de este año... ...continúan cayéndole a la concejal Mariola Galeana... ...ayer la Asociación de Hostelería... ...le explicaban a la EDIL... ...que necesitan saber la programación... ...para poder organizarse... ...con el fin de asegurarse las ventas... ...en los días que más facturan... ...y más partidos políticos también critican... ...que se tenga que pagar este año... ...por primera vez por algunos de los conciertos... ...de la Barraca Popular... Pues bien, nuestro, nuestro relato informativo estamos contándoselo desde las 7 de la mañana y nuestra noticia de portada tiene que ver con urbanismo, con ese avance en la protección del entorno del mercado central y del yacimiento del Castellar. Ayer la concejal Ana David daba a conocer que la comisión de pleno ha aprobado la modificación del plan general que irá al pleno del lunes para incluir a los baños árabes de la Vila Murada y a los refugios de la guerra civil en el catálogo de edificios protegidos como bienes de relevancia local. Y también dijo que se ha pedido a la Consellería de Cultura una subvención para mantener los restos arqueológicos del yacimiento y musealizarlos del yacimiento del Castellar de la Morera en la Sierra del Pantano. La escuchamos.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 ...del yacimiento del Castellar de la Morera. Y nos trasladamos ahora al aeropuerto de Elche... ...donde ayer se inauguró...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 Y que nos está contando desde las 7 de la mañana nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 pasa por aquí, tiene, va a tener información 24 horas al día, va a tener también información del destino, de otros destinos también, de Costa Blanca, Turimicueta Valenciana, y también estará, como no, como no Elche o así Mediterráneo como destino. Y sobre la implantación de la tasa turística, que ha comenzado a tramitarse en las Cortes, se le preguntó al secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, dijo que rechaza su implantación y aseguró que hoy mismo...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 Y uno de los indicadores para eh, la recuperación del sector es, sin duda, las cifras del aeropuerto. Y junio fue un buen mes. Se registraron cerca de 9.000 vuelos y 6 millones de viajeros. Está a un 10% de recuperar las cifras alcanzadas en 2019. El tráfico de turistas nacionales durante el primer semestre del año ya está cerca de recuperarse al 100%. Y mercados como el inglés... Según la directora del aeropuerto, Laura Navarro, está costando más de recuperar. Navarro prevé un verano de normalidad muy semejante al de antes de la pandemia, pero sigue mirando con incertidumbre hacia el futuro.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 Pues a la concejal de fiestas le llueven las críticas por su gestión, ya que a estas alturas se está contratando por la vía de urgencia algunos servicios esenciales, como ya hemos informado días atrás. Los hosteleros no son los únicos que critican, los grupos de la oposición también han cuestionado su gestión y le han pedido explicaciones y ayer se sumó otro partido político, Podemos.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 aguilera la edil de fiestas dará explicaciones en el pleno del lunes porque así se lo van a exigir desde los grupos de la oposición pero ayer ya dio algunas explicaciones de por qué este año por primera vez se tiene que pagar para entrar a algunos de los conciertos de la barraca la escuchamos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 Y seguimos con más fiestas. Ayer en la Casa de la Festa, el patronato del Misteri presentó la campaña de protector del año. Actualmente son 224 los protectores que ya tienen las representaciones del Misteri. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Marta Pérez. Buenos días.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 ...pues lo que sí que se está retirando... ...es el fibrocemento del Colegio Público Valls Vinalopó. Y Ciudadanos ha presentado la primera de las mociones... ...que llevará al Pleno del lunes... ...en la que reclama que se haga un homenaje permanente... ...a las víctimas del terrorismo... ...la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol... ...pide reemplazar el nombre... ...de la actual calle Ernesto Che Guevara... ...por víctimas del terrorismo. Con esta moción lo que pretendemos... ...es que se elimine del callejero... ...el nombre de un criminal...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 Continuamos contándoles que ayer se otorgó el premio cortometraje... ...sobre derechos humanos del Festival de Cine Independiente... ...la primera vez que el certamen cuenta con esta categoría... ...y cuyo premio paga la Concejalía de Cooperación. La ganadora ha sido en esta primera edición... ...la directora de Cine Itzazzo Díaz... ...quien participó en una mesa redonda ayer... ...donde se puso de relieve su documental premiado... ...sobre el aborto en El Salvador. Eh, a veces pensamos que esto está muy lejos...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 filmaciones o documentos. El objetivo es alcanzar las 10.000 biografías y 50.000 imágenes relacionadas con la ciudad. En definitiva, es conseguir un gran archivo digital sobre la memoria de Elche. La glorieta con Rosmar y Alonso. I was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 Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Telelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletas, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Telelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club. Ferroque y la Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM y Pirotecnia La Traca. Colabora Ayunta Mendels.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 Ven a tu concesionario Skoda, en Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Car Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La glorieta con Rosmar y Alonso. I was 20 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento, hoy miércoles, de la tertulia. Hoy tenemos con nosotros al periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Y le acompaña uno de los colaboradores también habituales en esta tertulia, Juan Antonio Marín. Buenos días, Juan Antonio. Eh, buenos días. Bien, pues hoy nos vamos de fiestas. Se ve que tenemos muchas ganas de fiestas. Pero, ¿qué, qué opináis vosotros del sarao que acaba de montar? ...la concejal Mariola Galeana... ...con su gestión... ...Sacramento, empezamos contigo... ...que tú estás especializado en fiestas... Bueno. ...trabajas mucho, ¿no?... <risa> ...para <risa> los entes festeros... No. ¿Cómo, ...¿cómo está el ambiente?... Yo llevo ya muchos años detrás Por de las eso. fiestas, pero bueno, tampoco. No, pero ¿cómo está el ambiente con esta concejal? A ver, el en está todo muy preocupado, está todo muy preocupado porque no solamente hemos de hablar del ambiente de los festeros, propiamente no. dicho, de los ilicitanos, sino de todo lo que conlleva. Ayer ya se salieron los hosteleros. Había un montón de cosas: la hostelería, la gente que trae las sillas, la gente que monta escenarios, la gente que pone sonido, la gente. Hay muchísima gente alrededor de las fiestas y sobre todo en un año tan particular como este. Que la mayor parte de toda esta gente, incluyendo la que hace trajes de fiesta para Moros y Cristianos, para, para eh, la Federación Gestora, lleva dos años sin trabajar. Está todo el mundo esperando mm. todo esto y uh -huh. que alguien les hubiera firmado los contratos a su debido tiempo, hace dos o tres meses, cuando ya tendrían toda la producción eh, mm. planificada, hecha más. ¿no? Yo lo que veo de lo que ha ocurrido aquí es algo eh, que, que lleva directamente a la desafección que tiene la ciudadanía con los políticos y con la forma de hacer política, ¿no? Porque en una empresa privada ocurre algo de esto y el señor encargado de ese tema sale disparado a la calle, pero de inmediato, sin indemnización y sin nada. Y si ese señor tiene un jefe por encima de él, la dirección de arriba del todo, a ese gestor, a ese director de ese señor, también lo pone en la calle, que en este caso sería el alcalde. Porque el alcalde está tapando, tapando insistentemente todo lo que está ocurriendo. ...a unas sabiendas de que hace meses... ...uno de los funcionarios del departamento de fiestas... ...dimitió porque estaba harto... ...y se fue... ...y ha habido que recontratarlo... ...para que pueda sacar adelante todo esto... ...es una cuestión de carácter personal... Es una... ...pues yo no lo sé... ...pero alguien tenía que tomar medidas... Es pues que... ayer se le preguntó al concejal precisamente de Recursos Humanos si lo que estás comentando está por escrito, si esas quejas están por escrito de los funcionarios que se han marchado de la Concejalía de Fiestas y dijo que no, que a él no le han llegado ninguna no, no, no. queja <risa> ni nada por el si estilo. Si hay funcionarios incluso, o sea, el único funcionario que, no estaba, que está contratado a dedo, por llamarlo de alguna forma, que estaba en la Concejalía de Fiestas, eh, habló con el alcalde y le dijo yo me voy. Y ya está, el alcalde lo sabía, se fue y punto pelota, y a poner tronos pero la antigua encargada realmente funcionaria de fiestas que por escalafón le tocó ese departamento hace meses que pidió irse y está en otro lado, se fue de ahí y tiene su, su plaza en ese departamento y se fue, no aguantaba ¿sabes, más ¿Sabes que no aguantaba más a la concejal? No sé. El no departamento, lo sabes, el departamento. no aguantaba estar bueno, en el departamento Vale, Pero alguien ha visto en todo el ayuntamiento Que una funcionaria ha pedido el traslado eh, porque, porque se sentía eh, Hacía mucho calor en esa concejalía No sé la razón que sea El otro también Bien. se ha ido, el otro se ha ido, todo el mundo se ha ido ¿Qué pasa aquí? Y cuando llega el momento de la verdad En mitad de julio Ojo, mitad de julio Descubrimos mm. que no tenemos los papeles hechos Y las fiestas son Empiezan este año el 1 de sí. agosto sí. Siete días antes Y bueno, tengo que deciros que he entrevistado al regulón de la Asociación de Pobladores y le he comentado que cómo ha quedado esto de los días de, la, de pobladores del Ágora en el Parque Municipal con esto del adelanto de las fiestas y dicen que ellos les ha cogido por sorpresa que lo de que las fiestas este año se adelantaban, que el pregón no iba a ser el 7, sino el 5 de agosto. Ha sido una decisión Juan, total del alcalde. ¿eh? O eh, sea, no ha habido... Esto es como lo del Sáhara. El alcalde ha decidido que a partir de ahora empezamos una, una semana antes. No sé. Juan Antonio, venga, aquí es que hay mucho que hablar. Sí, no, a ver. <risa> <risa> hay mucho y es poco, fíjate. lo. Sí. Yo, yo lo voy a resumir. El enfoque se puede hacer directamente sobre lo que ha ocurrido, Ya lo ha dicho Sacramento, yo poco más puedo añadir. Sí, bueno, momento. eso es lo que ha dicho Sacramento. El alcalde en la rueda de prensa insistió en que era el mercado saturado por lo que los contratos se tuvieron que adjudicar saturado. por la vía de urgencia yeah. o tramitar, porque todavía eh, no están. Vamos a ver, yo lo que tengo... Y la claro, guerra de Ucrania. Claro, <risa> claro, claro, la inflación, la, la escalada de precios... Siempre hay un culpable, ¿no? Siempre hay un culpable. Sí, <risa> evidentemente, eh, podemos echarle la culpa de todo, porque siempre encontramos una justificación para decir por qué se hacen o no se hacen las cosas. Yo siempre he dicho, y sigo manifestando, y siempre lo voy a decir así, además me dedico en parte a ello, eh, que cuando alguien va a hacer algo como ya sea una empresa, una sociedad, una asociación, un colectivo, una persona o una ciudad... Se planifica, se analiza y se sabe lo que vas a hacer. Sabes dónde quieres llegar y a partir de ahí encajas todos los, los elementos que van surgiendo desde el día a día, desde el medio plazo y desde el largo plazo. Pondremos un ejemplo para que la gente lo entienda. Eh, una ciudad es como un tronco que tiene una serie, cuatro árboles o, o varias ramas y de ahí encajan todas las cosas. Me refiero a las fiestas, en concreto. Tú me dices, hombre... La primera pregunta que me vendría a mí para saber el para qué queremos fiestas en nuestra ciudad, teniendo un modelo de ciudad, si es que se supone que tiene esta ciudad, es ¿para qué quiere la, la gente fiestas? ¿Para pasárselo bien? Bueno, ese podría ser un objetivo. Parece ser que es el, no escrito, pero es el que está, ¿no? La gente tiene fiestas para pasarlo bien. Pero puede ser otro ejemplo. Podría servirnos como hace Pamplona. ¿De qué hace Pamplona? Utiliza unas fiestas que además de pasárselo bien... Viene la gente, o sea, tenemos una actividad turística gracias a que tenemos elementos festivos de una ciudad. Bien, ese podría ser otro objetivo analizado a la ciudad. Ahora tú me dices, hombre, es que ¿qué ha pasado con, con el tema concreto de las fiestas? Que yo creo que es lo que, queremos, que me has preguntado. Pues bueno, ver, evidentemente algo falla en cuanto a planificación. No solamente de lo que te he dicho, sino que si hay unos contratos que se tienen que establecer Y que las fiestas, que yo sepa, siempre son en agosto, vamos, desde no sé cuánto tiempo hace de esto, ¿no? O ha cambiado <risa> últimamente. Sí, ¿Tiene pocos, algo que ver el COVID? No, pocos o... experimentos ahí. Claro, yo esto. creo que siempre son en agosto. Hombre, pueden variar unos días, ahora han variado unos días, pero en agosto son... Bueno, se le ha olvidado, como llevábamos dos años claro, sin puede fiestas. Haber dos cuestiones. Se, se ha olvidado, se ha olvidado por completo, ¿cómo Para, hacerlas? Que la gestión no esté bien planificada... O que hayan dudas, porque aquí pueden surgir dudas en cuanto al procedimiento y la gestión. O sea, ¿por qué nos queremos saltar determinados procedimientos? ¿Podría ser? Esta duda está en la mente de muchas personas que cuando yo le he preguntado... Oye, pues una cosa tan evidente. ¿Sabemos cuándo se tiene que hacer? ¿Por qué teniendo unos procedimientos claros no actuamos. O se planifica mal o se planifica a conciencia mal. Es decir... Yo dejo la duda encima de la mesa, pero eso podría caber, ¿eh? Menuda, menuda duda, ¿eh? No la roza. dejo encima de la mesa. no Eso no. Ni la sí, sí, ni pero evidentemente las fiestas tienen que cumplir un objetivo de ciudad y aparte del objetivo de ciudad eh, están, deben de estar planificadas en el tiempo. No me creo, no me creo en absoluto, que no se planifiquen. Vamos a ver, si todo se hace por el, el sistema de urgencia... ...y cuando llegue la resolución de los sistemas de urgencia... ...que será el 2 o el 3 de agosto... ...alguno de los que ha participado en ese concurso... ...o en ese, en ese proyecto... ...presenta una alegación... ...este año no tenemos ni de Alba". ...así de claro... ...¿por qué? ...porque hay que contratar con tiempo... ...las petardos, los, los cohetes, las claro. la, tal... ...todo, todo... ...y cuando alguien se ponga a borde en, en ese mercado... Pues ha fastidiado el tema. Vale, de acuerdo, vamos a contratar con el de siempre la palmera de la Virgen. Bueno, pues tiraremos la palmera de la Virgen, pero el resto de los temas ya veremos a ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque ha habido una alegación a algo que no da tiempo a resolver... Pero entonces estás diciendo... Por los plazos... Que ni se analiza, legales. ni se planifica, ni se trabaja, no, ni se te estudia. Lo que estoy diciendo es que antes había un señor que se llamaba Pepito Guilaber y él solo sobre sus espaldas llevaba todas las fiestas del pueblo. Todas. Incluso cuando empezaban el 25 de julio. O sea, la planificación es una, una persona. Todo, una sola persona. Ahora tenemos un departamento cargado eh, de gente. Pues me lo que, pones peor, perdón. A ver, ¿cómo, ¿tú, de un año para otro, tú no sabes, no hay papeles escritos del, del recorrido que hay que hacer desde el mes de, Desde el mes de enero. Debería haberlo. Para contratar todo esto. ¿Qué no. es lo que ha pasado? Es que es, es que es inexplicable, es que, a ver, ese es uno de los departamentos que llevaba dos años sin trabajar, no ha habido fiestas en dos años, claro. no ha habido nada en dos años. ¿Qué han hecho? Y has cobrado, todos los meses. <risa> claro, te llega un momento que dices... Bueno, yo, exactamente, es que yo me posible. río, yo me río, pero en genera dudas y tristeza, por otro lado, ¿eh? Tristeza por mi ciudad, por lo que os he dicho, ¿no? O sea, ¿para qué queremos las fiestas? Primera, segunda, no están planificadas por las evidencias las fiestas, o nadie sabe de esto que va, o es un batiborrillo, o vamos sobre asalto de mata. Aquí se me ocurre una cosa, ahora hay que actuar y es que es, yo creo que es como yo creo que es, trabaja esta ciudad. Ahora ocurre esto, mañana ocurre otra cosa y salgo a la palestra y digo algo y pasado mañana diré otra cosa y vamos como un pollo sin cabeza. ¿eh? ¿Sabéis la, la idea del pollo sin claro. cabeza? El, el pollito el pobre le cortan la cabecita y van dando un tiempo hasta que se cae, pero no sabe dónde va. Pues esto es lo que pasa en esta ciudad. Es que este año además tenemos, por lo que, lo que él dice, hay otra cuestión importante y es que este año se decide adelantar prácticamente sí. una semana más las fiestas y ampliar las mascletas. el alcalde no sabía que no teníamos contratos de eso no hay ni un contrato todavía no hay Hombre, nada sí, firmado, sí, no hay nada tú, arreglado si sí, según tú lo llevaba una persona y esa persona ya no está pues lógicamente nadie sabe nada no, pero es que esa persona no está desde hace años <risa> Pepito Guilaber, pues, pues hace un <risa> pues, chorro de pues, años que ha pasado un montón de gente ya, ya, ya, entonces quién sí. sabe algo otra de las cosas que hacía Pepito Guilaber, por cierto que a mí me tocaba porque me llamaba a la empresa y me decía Sacramento, ¿pones o no pones? Yo, sí, venga, va Pepito Guilaber tenía una relación de empresas a las que le pedía que pagaran palmeras eh, eh, para, para el día de la, de la Alba y las empresas pagábamos porque luego la, la pirotecnia nos mandaba directamente la factura a las palmeras con el fin de que el ayuntamiento no tuviera ese follón de, de trámites de eh, eh, económicos. ¿no? Claro. La empresa nos pasaba la factura diciendo de la palmera tal, tal, tal, tal, de tal no sé qué, por tal precio a usted. Vale, y nosotros pagábamos la esta. Se fue Pepito Guilaber. Y con el, con, con el PP, con, cuando estuvo eh, Mercedes Alonso, eso se perdió. Ya no se consultaba con las empresas. Ya no se pedía a las empresas. Ya no facturaba directamente la pirotecnia con las empresas. Ahora lo gestionamos todo desde aquí. Ah, tú dices, ¿cuántas empresas? han perdido la mía. Mi, mi palmera la han perdido. Llevan, llevo años sin lanzar una palmera en la de Alba. ¿Por qué? Pues porque nadie me ha consultado. Nadie me ha dicho nada. Pero todo eso no estaba escrito. ...estaba más que escrito y se sabía dónde... ...y se sabía dónde quedar ...la tecla hay que dar para encender las luces de la fiesta en las calles... ...y todo eso estaba, está escrito en algún lado... ...el problema es la incapacidad de las personas para hacerlo... ...y lo que me parece más lamentable... ...es el alcalde echando tierra sobre el asunto... ...venga otra palada, otra palada, otra palada, otra palada... ...vamos a taparlo, vamos a taparlo, vamos a taparlo, vamos a taparlo... ...venga alcalde, si no se puede tapar... ...y más si hay algún problema a la hora de las concesiones... Como hay algún problema, la hemos montado. Eh, ¿Qué os parece, ahora que estás hablando del, del alcalde, qué os parece la, el discurso del alcalde en esas conversaciones de futuro que organizó el Club Información y en, el, en las que vino Chimopuch para participar en una tertulia con los representantes empresariales del municipio? ¿Qué quieres que te diga? Juan Antonio. <risa> empieza Juan Antonio. Juan Antonio. Bueno, no, había... Eso fue la pasada semana. Claro. A ver, ¿qué ocurre aquí? Otra vez estamos con, con anuncios publicitarios. Yo tengo una lista pequeñita, ¿eh? muy pequeñita. De, sí, pero de, de, y otra vez modelo. el alcalde con el pero presidente aquí, del Consejo. Aquí viene, Puch. aquí viene. Con, un, con una serie de promesas. Que además venimos escuchando paulatinamente las últimas dos legislaturas, que a veces se contradicen, como por ejemplo el tema de la deuda histórica. Que por un lado, en la primera legislatura se dice que tiene deuda histórica la de Chenarita Valenciana con Elche, se compra en el año 19 el edificio Correos, no se sabe qué vamos a hacer con el edificio Correos, como ejemplo. ¿eh? Y, y ahora, en marzo, dice que ya no hay deuda histórica, se fuerza, creo que, un pleno extraordinario por parte del Partido Popular para que se vuelva a decir que hay una deuda histórica. Eh, viene Chimopuche en ese anuncio y nos dice que sí que hay deuda histórica. Ese es un ejemplo. Y eh, como ese, hay muchísimas de las inversiones que supuestamente aquí son anuncios y nunca inversiones, que no sé por qué nos pasa, o sí que lo sé, que es lo peor, que es lo, <risa> lo, lo, lo más grave. Y, la, y tú vas a Alicante y, y dices, transformación tecnológica del puerto de Alicante, X millones de la chanita valenciana. El TRAN, X millones de la Generalitat Valenciana. Ciudad de la Justicia ahora, 85 millones de, de la Generalitat Valenciana. Ciudad de la Luz. A, modernización de las Atalayas, no sé cuántos millones. Ciudad de la Luz, como tú has dicho, ahora van varios, varios sí. proyectos. Eh, eh, el, eh, acordaros que hace poco en esta legislatura, bueno, hay ahora un plan de renovación de los mercados de Alicante. Hay un plan, eh, o por lo menos una adquisición de un tercio del teatro de Alicante por la Generalitat Valenciana. Os he puesto algunos, pero vale. solamente os digo, le digo a los oyentes, que pongan en Internet eh, anuncios de Chimo Puig sobre inversiones en Eche y Alicante y que comparen. Yo pongo algunos ejemplos y esto, de verdad, es que me llama la atención porque es así siempre. Eh, que lo busquen en Internet, eh, que pongan eh, promesas eh, durante las, estas dos legislaturas de la Generalitat Valenciana con respecto a Eche y las inversiones y veremos cuáles son. Y la verdad es que ya me parece, sinceramente, una tomadura de pelo la que se hace sobre una ciudad tan importante como Eche, que por un lado, esa es una parte muy importante, pero por otro lado tenemos que echarle la culpa, no a Chimo sino a nuestros responsables que no están ejecutando un plan en el cual, si tuvieras claro lo que quieres, sabrías lo que tienes que pedir. Con lo cual, yo necesito para el edificio de Correos algo concreto, Y entonces yo pido la inversión porque Chimo Putz viene por aquí. El chico es del mismo partido que el alcalde. Pero desde siempre, eh, siempre, nuestros representantes políticos han sabido lo que quieren aquí en la ciudad. Y quieren una ¿Sí? infraestructura ferroviaria, sí, mejor. Y no la tenemos. O sea, ¿Y cuál que... es el plan para pedir eso? ¿Cómo da, ¿Y, a cómo la, ¿Y a quién se lo cómo pides? La dama del che, <risas> como la dama de Che. Yo voy, me presento en, con el mismo plan de 2006 al ministerio y le digo que la dama de Che. Y en Madrid les dicen, ¿pero por qué? ¿Qué has hecho tú para que yo entienda que estás haciendo planes que mejoren la ciudad para que albergas la dama eche? Por ejemplo, el ferrocarril, todos son, perdona, de nuevo, promesas y estudios. Yo desde el 2006 estoy escuchando que se van a hacer estudios de ferrocarril. Y cada vez nos vuelven a prometer, los ministros, los subsiguientes ministros nos vuelven a decir, estamos haciendo un estudio. Eso es. Mentir a la población. Lo digo así de claro. Porque cuando tú dices que estoy haciendo un estudio o estamos trabajando, significa que no has hecho nada. Y además, si no has hecho nada, ¿para dónde están los otros planes y estudios? Porque pues, yo cuando tengo un plan o he hecho un estudio, primero me baso. Digo, mire, cumplimiento del plan anterior. Cero por ciento. Fácil. En elche fácil. Cero por ciento. Vamos a hacer un nuevo plan. Venga, vale. Vamos a hacer un nuevo plan, con un nuevo estudio, con un nuevo presupuesto vamos a ver ¿eh? cuándo se cumple eso es lo que debería hacer nuestro representante político mira, mira, he venido un poco a la mojada alterado, ¿eh? debe ser el calor mira, mira el nivel de conocimiento de lo que queremos y de lo que quieren darnos ¿no? el otro día leía la noticia para lo que se pretendía hacer en, la, en el edificio de Correos hmm. lo que fuera que se pretendía hacer se va a tener eso. que alquilar unos edificios eh, anex, eh, cercanos anexa, a esa zona, sí, sí. porque el edificio de Correos hay que tirarlo claro. sí. para volver a levantarlo sí. dice, pero vamos a ver Para hacer no se sabe qué, vas a tener que alquilar locales y van a tirar el edificio para gastarte la espera en reformarlo, o sea, en hacerlo todo de nuevo y tal. Bueno, eh, bueno, eh, sí que saben lo que quieren hacer. La cuestión es sí, eh, sí porque eh, Chimo Puig eh, se ha contratado a una empresa que está precisamente, eh, fue Carolina Pascual quien adjudicó a una que empresa ya no está, que, ya no, que ya no está. Está Josefina Bueno. Ya veremos. Ya veremos. Exacto, eso iba a decirte. Pero están pensándolo en, ¿En qué convertirlo? Y ya nos dijeron que el Learning Factory, el propio nombre lo indica, una factoría de aprendizaje, es un centro de formación. Y los empresarios, en ese acto del Club Información, en el Hotel Huerto del Cura, le dijeron a Chimopuch ojo, que centros de formación ya hay claro. suficientes en la provincia. Claro. Claro. Eh, no nos traigan otro, otro más, no, no pierdan ustedes el tiempo en un proyecto como esas características y no tengan más miras de altura es lo que le decía Rosana Perán conviertan mm. ese centro eh, ese, ese edificio en Correos en algo emblemático, para emblemático. no, para la ciudad no, para el país bueno, sean ambiciosos e incluso con proyección pero, pero internacional el, el beneficio es para la ciudad, lógico la cuestión, nos podemos creer que no. esto del learning farto que dice el chimo puch que dijo que ya están los anexos eh, alquilados o no, no sé si están comprados no sé, es para que poner que en alquilarlo. marcha ya el Pero, centro de no, innovación. Yo, mira, perdóname, yo cuando te estaba escuchando y veía, la eh, has dicho lo de pensando, <risa> me ha venido a la mente el ordenador. Eso cuando se queda bloqueado <risa> y empieza a darle <risa> vueltecitas, ahí, ahí está, sí, como siempre. un bucle, ¿no? Pues así estamos en la ciudad. Imaginar el bucle, siempre igual, siempre igual. Primero, ¿tiene que venir alguien de Valencia a decirnos en ECHE lo que necesitamos? o en hecho no tenemos capacidad suficiente ni ideas para decir lo que necesitamos. Yo creo que no se escucha suficientemente bien a los agentes sociales de esta ciudad que ya plantearon en su día, y estoy hablando de 2017, 2016, 17 aproximadamente, un proyecto que tenía que ver con la moda y el diseño del calzado, pero en general que hablaba de la moda, que era el primer... La primera idea que mm. se planteó para aquello uh -huh. que no se ha hecho caso y se ha empezado a dar vueltas. Sí. Luego viene una consellera, ahora ya no está, ya veremos si lo hacemos. Y lo que tú has dicho, y evidentemente tiene toda la razón Rosana Perán, eh, pero vamos a ver, otro centro de formación con lo cual no tenemos claro nuestras ideas. ¿Cómo van a venir inversiones si desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno no tienen claro cuál es el modelo de ciudad y las necesidades que tiene reales la ciudad? No podemos estar cambiando cada dos por tres. Ni que nos cambien, que es que ni siquiera cambiamos nosotros, cambian de opinión todos los demás sobre, un, sobre algo nuestro. Es decir Nosotros, como tú dices, no aportamos nada. No digo, mira, usted este plan de nuestro genérico durante los próximos 30 años. Independientemente de que los empleos de dentro de 10 años todavía no se han creado, todavía no sabemos en qué van a consistir esos empleos de, del futuro, ¿no? Pero siempre habrá una, una serie de empleos, de, de utilizar las manos, de arreglar, de poner, de tal, de, de trabajar, que habrá, que habrá que planificar, habrá que hacer. Pero ¿tenemos suficiente, como decía, suficiente centro de formación? Sí, de sobra. Ahora, ¿qué van a hacer con ese edificio? Es y tenemos, el Learning Factory, es una, son dos palabras inglesas que quedan como ya, muy que bien. Es, es, chulo. es terrible. Es muy terrible. Chulo decir, eh, <risas> si usted sabe lo que quiero decir, es, es maravilloso. Eh, y, no, y uno piensa que los representantes sociales, esos agentes sociales que teníamos en, eh, hablando con Chimo Puig, es que tienen altura, porque estamos hablando de la presidenta de la patronal española Zapatera, Rosana claro. Perán, estamos hablando de Maite Antón, presidenta de la patronal de empresas familiares de la provincia, y estamos hablando de Joaquín Pérez. Un empresario que está en la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana. Y, y ellos estaban reclamándole a Chimo Puig precisamente acciones, inversiones inmediatas, ideas claras que comiencen. Y Cedelco, desde Joaquín Pérez, desde el presidente, incluso llegó a decirle, si quiere presidente le llevo en mi coche a Madrid. Uh -huh. Porque otro de los problemas que hay que resolver es la infrafinanciación. Correcto. Que dijo Chimo que eso no se va a poder resolver porque este país, eh, cada comunidad autónoma, eh, pues eh, le dice a otra, apáñese como pueda. Uh -huh. no, hay, no hay voluntad política sí, para llegar a ese acuerdo. Yo vi el otro día en el telediario el nuevo tren Para ir a Badajoz. Bueno, sí. Es que claro, aquí nos quejamos, pero hay, otra, hay o, o, otros gobernantes socialistas que deberían haber dimitido hace un chorro de años. Y la gente de sus poblaciones, votar cualquier cosa menos lo que hay. Crear un partido nuevo, ya que un regionalista de esto que sacan muchos votos y tal. O sea, algo completamente mm. distinto. Porque esa es la situación de nuestra política. El, el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con los directivos de las eléctricas, de las gasísticas, de las no sé qué, de las no sé cuántas. Hablan y hablan y hablan y habla, al final el que paga somos nosotros. Por mucho que hablen y no, y no recibimos nada y este, en, en las comunidades autónomas aquí en esta concretamente este pueblo está ocurriendo lo mismo. Por cierto, como tú bien dices, comparativamente con Alicante nosotros no somos nada. nada Efectivamente, estamos nada, peor. Nada, estamos nada. peor que en Alicante y además eso está estudiado por el Instituto de Estudios Económicos. INECA, sí. eh, Queda muy poco tiempo y eh, Juan Antonio ha introducido un tema, la dama de Elche. No había plan, no vuelve a criticar a este equipo de gobierno porque se ha pedido la dama de Elche sin planificación, sin un proyecto serio. Estamos en el 125 aniversario, la dama no va a llegar. ¿Cómo veis vosotros eh, este aniversario? Ver, mira, yo, yo porque tengo... estamos, eh, el 4 de agosto está ahí. Tengo y y la... le pregunté a Ramón Abad sí. eh, ayer mismo qué se va a hacer por parte del Ayuntamiento para el 125 aniversario y dijo que actividades. Tengo una, un conflicto de intereses. Yo tengo un conflicto de intereses sí, que se sí, llama sí, porque sí. soy miembro de la Real Orden de la Dama sí. del Che. Que estamos haciendo unos esfuerzos enormes por organizar y hacer cosas nosotros... Eh, nosotros que somos una entidad eh, sin fines de lucro y sin ningún tipo de apoyo eh, económico por parte de, de nadie salvo uh -huh. las, la puesta en marcha de las infraestructuras eh, estamos haciendo un trabajo eh, enorme por celebrar el 3 y el 4 de agosto. El día 3, en la redonda del Parque Municipal, vamos a agradecer a una serie de personas, que llamaremos excelentes de la dama, eh, su trabajo a lo largo de los años en, en, en favor de la promoción de la, del busto ibérico, uh -huh. de la, en fin, de incluso vendrá eh, Carmen Calvo, que fue la, la ministra. Sí. Que, hombre, ahí hay, hay que ponerle un pedestal, fue la no, que no, dijo, <risas> <risas> <risas> sí. Vendrá, vendrá, ya está confirmado que vendrá, ¿no? Entonces, eh, estamos también el día 4, tendremos una, una... La dama de Elche, la dama viviente, estará en la plaza de Bais para a ver a la gente, se repartirán cuentos que se han hecho infantiles, uh -huh. y habrá una serie de cosas, y luego por la tarde, pues, lógicamente, iremos al, al yacimiento. Pero nosotros celebramos eso, una entidad, eh, hasta cierto punto, privada. El ayuntamiento ha creado un símbolo, encargó el, el, el logotipo del 125 aniversario y tal, que nosotros no, no utilizamos porque, eh, en realidad... Eh, No se sabe dónde está y no lo tenemos, y va a hacer sus cosas el ayuntamiento. Y el, el Alcudia, la Alcudia, que por cierto lo vamos a homenajear tanto a, los, a la familia Ramos como a la Universidad de Alicante por, la, por el trabajo que están desarrollando allí, pues incluso la Alcudia celebra el 25 aniversario, con lo cual también va por su cuenta. Es decir, no ha habido nadie en el ayuntamiento, en cultura, en fiestas, en turismo, en no sé qué, capaz de organizar y decir, señores, vamos a hacer esto y esto va a salir espectacular este año. Y vamos a promocionarlo en Ubi et Orbe, como dice el Papa. Ubi et Orbe, venga, vamos a por todos los lados. Pues no, cada uno hacemos lo nuestro, a pequeñito, tal, cuando podemos ser enormes. Pero te digo, que tengo conflicto sí, de interés. ¿sí? O sea, que... No, a ver, eh, volvemos otra vez al punto de partida. Sí, el claro. bucle, sí. este es el bucle, ¿no? Como eh, la ciudad sigue sin planificarse, sí. pues cuando nos pasan cosas como la Alcudia, que es tan maravilloso porque la, la verdad es que todos los ilicitales deberíamos de pasar por allí, porque, y comprobar lo que hay allí, y comprobar que el gran yacimiento de la locudia, que lo es, eh, depende en este momento no solamente de eso, sino de la investigación de la Universidad de Alicante. Y Hace poco veríais que quería, no sé si es así, pero yo por lo menos lo que escuché de las noticias es que se quería comprar por parte del ayuntamiento para dárselo a la gestión de la Universidad de Alicante, porque ahorramos ramos la vende el edificio. Tú estarás más informado que yo. En fin. Bueno, y ayer, yo, ayer el alcalde dijo a las preguntas porque se le, se le hizo una entrevista aquí a Alejandro Ramos y lamentó que desde noviembre que puso a la venta la familia, la casa familiar no en el yacimiento, nada. ninguna institución pública, ninguna Correctísimo. Eh, hizo eh, pues ninguna Roneri, oferta. No se interesó por nadie. Y ayer... A preguntas de los periodistas, el alcalde, la rectora, no dijo nada, se cayó y dijo, conteste usted. Claro, no y, y el decir alcalde, el alcalde <ríe> dijo que debe ser de titularidad pública, menos mal. Ya está. Me, vale. Pero bueno, vale, ¿qué, genial, ¿qué te, ya te parece? Ya como como ya no, ¿la te pa como <ríe> no, no, pero es que eso es lo triste. O sea, que venga alguien y le diga al alcalde... ¿qué va a hacer usted con el edificio? Si él tendría que tenerlo claro, él no. El equipo de gobierno, con un modelo de ciudad muy definido, y qué digas. Yo pensaba a que nivel lo... cultural, ¿qué voy a hacer? No solamente con la Alcudia, que es un elemento patrimonial de primer orden, evidentemente, el, o el más importante que tenemos en la ciudad, sino el más, uno de los que más. ¿Qué voy a hacer con todo lo demás? Si tú lo tuvieras claro, nadie tendría que decirte esa pregunta porque tú la habrías respondido ya, hmm. previamente. Esa es número uno. Eh, evidentemente que tiene que hacer una institución porque no es lo mismo en la, en la, en la Universidad de Alicante puede llevar la gestión pero no tiene presupuesto como para llevar una, un, un yacimiento de esa envergadura de esa, o sea, es no solamente mantenerlo es el buen estado y la presencia que tiene que tener la Alcudia, son las fructuras eh, prospecciones arqueológicas es la investigación, uh -huh. la Alcudia debería tener un reflejo en la ciudad con un museo ibérico dentro de la ciudad donde albergue ya lo que hable, tenemos se habló hace años de donde, esa, donde eh. Tenemos, eh, eh, todavía, a día de hoy tenemos en el MAE piezas, porque el MAE no es un museo de arte ibérico, es de la historia de Enche, ¿no? evidentemente tendría que ser la Generalitat, el Estado o la Diputación quien se haga cargo de esto. Como se ha hecho con el Tosal de Alicante, el Tosal uh -huh. de Manis de Alicante, que es muchísimo más pequeño y se ha puesto dinero por parte de la Chanalidad. Volvemos otra vez a lo de antes. ¿no? Yo uh -huh. lamento ponerme así, pero es que es verdad. No hay modelo, como no hay modelo, no sabes lo que quieres, como no sabes lo que quieres, no pides y cuando llega la hora de la verdad tienes la oportunidad de que nos venga esta conmemoración de la dama de Eche, que tú puedes coger y decirle a las instituciones necesitamos este es nuestro proyecto como ciudad y queremos que venga en estas condiciones, eh, primero que se haga unas excavaciones y se man el mantenimiento de la alcudia, que se compre esto por parte de una institución del Estado, pero no solo tiene que decir la institución desde Valencia, desde Alicante o desde Madrid nos tienen que decir a los de Eche cómo tenemos que actuar con la alcudia, es al revés, creo yo Mira, te puedo comentar una cosa. Tenemos un proyecto en la Real Orden de hacer una exposición que además nos propusieron que fuera itinerante sobre los viajes de la dama. ¿Qué ha pasado con la dama? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha ido, ¿Dónde se han puesto? ¿Quién la ha visto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo esto. Una exposición que va a ser preciosa a partir de noviembre. Y que además eh, llegamos a, a la diputación y le decimos, querríamos hacer esto. Y hablamos con Julia, con la eh, diputada de Cultura. Maravilloso. ¿Podría ser itinerante? Y decimos, cuéntenos qué puede ser tenemos unos camiones que se pueden desplegar y podemos llevarlo por todos los colegios de la provincia para enseñar lo que da. pues oiga, mire miel sobre hojuelas, ¿no? Claro. por nosotros perfecto, vale, pues de acuerdo, vais a hablar con el director del museo arqueológico, el MACA para ver, os poneros de acuerdo y tal, vamos al museo arqueológico vale, de acuerdo, nosotros os diseñamos os planificamos mm. todo el, el libro, tal, tal no sé qué, tenéis que buscar dónde imprimirlo ahí va, pero todo esto, adelante, adelante, adelante adelante, adelante va a salir, va a salir de la diputación ¿Y del mar, ¿Lo vamos a hacer a partir de noviembre? Eh, y eso es, una, eso es una idea y una sugerencia que salió sobre una conversación para imaginar, imaginémonos todos que tenemos un entorno donde empezamos a debatir todas estas cosas de la ciudad. Claro. Pues seguramente con ese entorno, donde hayan gente, pensantes, que empiecen a aportar ideas como la que tú acabas de decir, poco a poco vamos creciendo. Que ya se tuvo, que lo he dicho mil veces, que se tuvo los Futur Edge. Y hay que volver a plantear. ¿qué ciudad queremos? ¿Una de 1800? Porque tenemos las sí, mismas sí, cosas sí. en algunos aspectos que, hacen, que teníamos hace más de 200 años o la del siglo XXI. Pues con esa pregunta nos quedamos. Es que claro, aquí no, la conclusión eh, es que Te voy a explicar otra cosa sobre la casa de la Alcudia. La rectora de la Universidad de Alicante uh -huh. no quiere comprar nada porque sabe Que como una muralla, unos baños, una, una casa o eh, el, el foro de la, de la zona romana esté en la casa, esa casa se tira porque ellos siguen investigando. No, no, y no solamente... Punto pelota. Lo tienen eh, súper claro. Pero que, claro. No, que no pueden invertir. Porque ten en cuenta que una institución no puede invertir no, en claro. algo que no es suyo. Claro, claro parte de esa base sí, lo, lo, lo, no sea, debería lo, ser la universidad la que compre la, la casa no debe recursos. ser o el ayuntamiento debería ser el ayuntamiento o en su caso la diputación no, o no de... tiene recursos cómo a una universidad que siempre está no bien, la universidad está no, no tiene dinero, recursos. que tenga dinero para hacer eso no, que, no. que vale un dineral es que eso vale muchísimo dinero bueno estamos hablando de millón y medio bueno eso es para empezar Hay que tenerlo, primero, no. Luego habría que hacer lo que os he dicho: hay que hacer una, una hoja de ruta, porque evidentemente tenemos que tener un, un museo que refleje el arte ibérico en la ciudad. Y eso no, no vale un millón y medio. Si no, preguntarlo en un cuánto ha costado. Y ahí ha estado la diputación al lado: eso es lo que hay que hacer. Y el mantenimiento mensual: el mantenimiento y la gente trabajando. Es que... O sea, es que llevamos un 15% de excavaciones y yo hace 10 años escuchaba que llevábamos un 10. O sea, que en 10 años hemos avanzado un 5% y tenemos solamente levantada un 30 metros de la de la muralla íbera solamente. Bueno, pues conclusión, aquí se improvisa demasiado, no se planifica nada y parece que se dedican a la vida contemplativa, por lo que Hombre, no todos vamos habéis... ¿eh? por parte tampoco. No, yo, yo creo... Por lo que habéis no, eh, lo que yo creo? analizado y reflexionado. No, yo creo... Yo... Esa última reflexión tampoco es así, Ros. Yo creo que la gente... Yo sí os he querido poner titulares vale, a todo vale. lo que estáis hablando bueno, y pues para yo... mí eh, parece, os he estado escuchando y cualquier oyente también podría llegar a mi misma conclusión. No, ¿Sabes lo que pasa? Es que el día a día en una ciudad como Elche, de esta envergadura, con pedanías, con barrios, con urbanizaciones, el día a día te arrastra. Hmm. Si tú no te abstraes, que es lo que han hecho otros modelos de ciudad como Elche o más grandes que Elche, si no te abstraes, si no dejas esto a gente que se dedica a planificación y se dedica a pensar, y tú te dedicas al día a día, que es lo que hacen, eso sí que lo hacen. El mantenimiento de la ciudad... Es innegable que los funcionarios y. y bueno, la bueno, lo hace. bueno. Eh, esto es, es otro ah, debate. ¿De verdad que aparte, se está invirtiendo en mantener la bueno, ciudad? ¿Los pero espacios decíte, públicos? Porque. Sí, sí, eso pero es podría otra, ser otro debate. No, habrá, no habrá no, debate. no abren más debate. Tenemos un decirte, No, por, por terminar la, la, la explicación. O sea, una cosa es mantener la ciudad con los elementos que necesita y otra cosa es planificarla. Y eso no puede hacerlo igual el mismo equipo de gobierno. Tiene que hacerlo una agente externa especialista. Con... Con, con indicaciones. Venga, como hemos sido muy críticos, vamos a, a terminar en positivo. ¿Van a ser las mejores fiestas de nuestra vida? Esperemos que sí. Esperemos que todo salga bien y que la gente que está deseando la gente, me refiero a cesteros, pero también me refiero, mm. me refiero no, a toda y la nosotros, gente que está alrededor de todo eso y nosotros claro. los periodistas. Yo y quiero y ver ya la Nid del Alba los y, que van las reinas y, y, y, y sobre las todo cargarías. la Nid del Alba, la echo de menos porque el misterio al fin y al cabo hemos tenido representación en octubre y noviembre, pero la Nid del Alba llevamos dos años sin verla y tengo unas ganas a pesar de la séptima ¿Y la ola. la a 180 kilómetros de polvo? y no, va a de oírse. Y sí, no ¿sí? hemos... Eh, escucha, y no hemos hablado... De Adid. No hemos hablado de las playas. ¡Ay, es, la verdad, única, es verdad! Es verdad la hemos la playa, perdido. La, playa, es que la, la, la única promoción la sabes tú muy bien. ¿Qué tiene la playa? ¿Cuál es? ¿La promoción? De las playas helicitanas. Que yo sepa ninguna. ¿Cómo ganó no la Avenida la Virgen? La única. Bueno, ya, ah, pero... pero ya es la, la única es que tiene que ver algo con la no playa. Pero no se baña la gente. Cuando ya la Avenida la Virgen no se baña la gente, ¿no? Pero estamos Otra pregunta. Estaba pensando eh, yo, digo, es qué verdad, promoción ¿qué promoción tenemos, ¿Tenemos de playa? Única? Es que no lo podemos promocionar, mira, hemos perdido la del Pinero. Sí, Piné. tenemos el eslogan de la eh, playa ilicitano. Eh, Arenales está? todavía sigue la charca del hotel, ahí en primera línea que y lo es están que... regenerando. Todavía Uy, no ha Gaspar terminado. No, Gaspar <risa> lo invitaré la próxima semana a ver si desde su apartamento ya nos puede dar la crónica de una playa regenerada. <risa> que no haya patos en la charca. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias Juan Antonio Marín, Sacramento Alvear, que disfrutemos de las fiestas. Esperemos que sí. Esperemos que, que lo sí. pasemos muy bien y que vaya todo y, muy bien. Y que tengamos las fiestas que él se merece. Y unas fiestas seguras y en paz. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Aguapar Ciudad Quesada, Rojales. Amazonia. Río Yucatán. Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.e. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales! Ford Cuga Híbrido Enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Cuga Híbrido Enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido...